70 y 80, siglo XX Afganistán, las tradiciones malditas tradiciones hacían que la vida de las mujeres fuera un infierno los matrimonios arreglados y el burka eran parte de toda aquella porquería sin embargo, se logró burlar a esa historia, las cosas empezaron a cambiar en esa fecha en los años 70 y años 80 del siglo XX, Afganistán y sus mujeres empezaron a conseguir algunas metas, sin embargo todos los países ricos todos los países occidentales todos, absolutamente todos dieron armas y dinero armas y dinero a los opositores esos opositores se querían la vuelta atrás en el desarrollo que se había conseguido, eran los yihadistas, era Al Qaeda, eran los talibanes creían que apoyándoles y financiándoles, ahí luchaba así por la libertad, hoy ha sido asesinada en Afganistán una periodista llamada Mira Mangal que denunció esas tradiciones terceras mundistas ella ha sido víctima de unos individuos que nunca hubieran salido de su cueva si no se les hubiera apoyado económicamente por los países del primer mundo esto es en las rosas vientos hay como siempre en twitter tenéis una etiqueta un hashtag almodía rosa vientos almodía rosa vientos Y una página web www.ondacero.es en la sección dedicada a la rosa los vientos. <risa> programa que comienza ya mismo, 1 y 36 minutos con estos contenidos. Con tertulia, con Tertulia, Zona Cero, con Tertulia, con eh, Joseph Enguijarro, con Juanjo Sánchez Toro, con Manuel Carbellal. Con todos ellos vamos a conocer que llevaba en su bolosa un chamán hace mil años. Eh, se acaba de descubrir esa... Bolsa Arqueología Pura y nos sirve para conocer cómo eran estos personajes, estos auténticos sacerdotes, las personas que contactaban el más allá con el más acá hace mil años, que llevaban en su bolsa hace mil años, hoy lo vamos a saber. También vamos a conocer el descubrimiento... Vamos a comentar todo lo que se ha hallado los pormenores sobre una huella humana en América, una huella que podría cambiar la historia, una huella que tiene 16.000 años de antigüedad. Y otro descubrimiento extraño, un ser humano, los restos de un ser humano en el Tíbet. Y también os vamos a hablar de una nueva terapia. ¿En qué consiste, en qué consiste esta terapia de los fagos? Eh, también os vamos a hablar de una planta medicinal de la antigüedad. Y en Ecos del Pasado tendremos a Laura Falco Lara que nos hablará de misterios del de 11S. Misterios, profecías, apariciones, el 11S en los ecos del pasado con Laura Falco Lara. Mujeres con historia Silvia Casasola nos contará algo sobre una auténtica y gran narradora, una persona, una mujer que ganó el premio Pulitzer, el premio más importante del mundo de la comunicación, del mundo del periodismo. En mujeres hay con historia con Silvia Casasola y los Jason que pasará con ellos son los personajes que utiliza El Pentágono para el Desarrollo de Nuevas eh, Armas y Nuevas eh, Cosas. Bueno, nos lo contará Javier Sevillano en Fronteras del Futuro. De Saludos a eh, Ende Bruno Carreñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Al frente de la parte técnica, pilotando la nave, tenemos a Miguel Jurado Silvia Casasola en la condición en relación y producción. Javier Sevillano, es la 1 y 39 minutos. Es la hora de comenzar. de los vientos con Bruno Cardeñosa. La zona cero. Here comes comes Musical la que tiene que sonar aquí, al comienzo de La Rosa, los vientos, al comienzo de la tertulia, zona cero, a la 1 y 39 minutos, 1 y 40 minutos, eh, para que salgáis de la cama y os despertéis, y para que os empiecen a crecer ya las ojeras para mañana. Y a quien le van a crecer es a Manuel Carroyal. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cuánto tiempo? Sí, estupendamente. Eh, y tú mañana madrugas, ¿no? Sí, pero yo ya voy con las orejas de... ya, ya vengo o, con las ojeras. Ojeras, sí. Con las, con las ojeras. largas y porque las... se, es que se me, ojos, me une. Claro. Es de lo que, lo que se llama orejeras, ¿no? Que se me unen las <risa> ojeras con las orejas. Jogos de tesoro, muy buenas, Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas, muy bien. Josep Picarro, ¿Qué tal? Muy buenas noches. Josep sí que tiene las orejas largas, que ha sido su cumple. Sí, ¿Eh? sí. Bueno, esto ha sido como, ¿cómo te diría yo? Como una boda gitana. O llevo soplando velas durante 48 horas, no te digo más. Bueno, yo que, que se vaya preparando sí, Manuel, ¿eh? Que, que es no, que no, sigue. antes le toca a Silvia, ¿eh? Silvia es ya. ¿Eres tú Silvia. hoy? No, no, no, sí, sí, el miedo fue, el miedo fue. Y, <risa> y parecía que decías Silvia Soy, Eso, Silvia Soy sí. <risa> Y Giuseppe Guijarro ha estado todo el día soplando velas tanto frío hacia allí. No, no, no frío no, lo que pasa es que debe ser cuestión de los años, ¿sabes? Te van poniendo cada vez más. Oye, yo debo ser ya el hombre más longevo del planeta. después Ten cuidado que lo mismo entera Joseph y te apaga. Uy, calla, calla, que igual me pone el extintor por la cabeza. Oye, hablando de seres longevos, vamos a hablar de alguien que dejó una huella hace 16.000 años, ¿no? Que... En América, cuando se supone que no había nadie que pudiera dejar una huella, que pudiera dejar un resto en América. Y dices, bien, porque hasta ahora lo que se creía es que los primeros habitantes del continente americano habrían llegado de Siberia a través del, del estrecho de, de Bering hace aproximadamente unos 10.000 años. Y si todo lo que se está ahora mismo pues, eh, estudiando en Chile, en concreta en, en una zona de la Patagonia eh, chilena, eh, que ha sido publicado precisamente en en, uh, un, uh, en diversos medios de comunicación, pero en una revista especializada uh, de arqueología, y, pues uh, viene a decirnos ...que eh, habría una huella humana de aproximadamente entre 15.500 y 16.000 años. Claro, evidentemente estamos hablando de, de una huella, de un fósil. como es posible, por lo tanto, que se haya podido datar esta huella... ...y establecer que se trata de un ser humano? Bueno, lo primero hay que eh, contar que este sitio arqueológico de la Patagonia chilena se llama Pilauco... Y que eh, la huella en sí fue encontrada en 2010, por un, por, vamos, mientras estaba haciendo eh, en una casa moderna un estudiante de, de una universidad chilena, la Austral, pues eh, la descubrió y se dio cuenta pues, que tenía forma humana. Pese a todo, fíjate, han pasado nueve años, eh, la ciencia se lo miró de forma muy cautelosa, habida cuenta de que podía darse el caso de que fueran de un animal y que el paso del tiempo por el propio material geológico pudiera haber deformado, alargado esa, esa huella. Eh, hasta que ahora, recientemente, eh, se, ha, se ha podido eh, realmente establecer esa conexión con una especie que llaman hominipes modernus hominipes, lo digo bien, eh, hominipes modernus eh, no tiene nada que ver contigo, eh Manuel eh, este es un pariente del Homo sapiens que eh, según eh, los... pero lo dices porque Manuel no es iconólogos. modernus o por qué No, hombre. Porque me huelen los pies. <risa> <risa> los pies molerosos. <de> <risa> No, porque los ignólogos que no son los, los que hipnotizan sino los que estudian las ignitas, que son las huellas compararon, lo, es importante decirlo, compararon la marca con los uh, rastros que había dejado este Homo Modernus en otros lugares del mundo y efectivamente pues parece que eh, concuerda esta, esta, Este sitio de Pilauco está en una ciudad chilena situada uh, a unos 500... Uh, no, unos 800 kilómetros de Santiago de Chile, se llama Osorno, hay un volcán extraordinario, yo estuve allí hace ya algunos años, en 1998, y os digo que es un paisaje realmente espectacular, y lo que viene a, a hacer esto es a reescribir, eh, de alguna manera, la, eh, las migraciones humanas entre el viejo continente y eh, en este caso el nuevo mundo ¿no? ya que las Américas habrían sido eh, conquistadas o al menos una parte vendría a darle la razón a aquellos que nos hablan ah, del modelo que se llama de migración costera del que Juan en alguna vez nos ha hablado cuando, cuando han salido noticias relativas a las migraciones humanas es decir que eh, habrían de norte a sur yendo eh, pues eh, conquistados O, o, o extendiendo verdad el, el dominio humano de norte a sur y esto lo que haría es precisamente reescribirlo, porque ni se trataría del Estrecho de Bering, ni se trataría del modelo de migración costera sino que ya desde la Patagonia Patagonia Norte y desde el Pleistoceno Tardío eh, estaría respaldada la evidencia de esa penetración humana hace la friolera de 15.600 años ah, no lo he dicho, como se ha establecido ¿no? el ...la datación... ...porque estamos ante un fósil... ...pues eh, al parecer... Eh, ...junto al, al fósil... ...habían también... Eh, ...plantas del mismo periodo... ...fosilizadas... ...estas sí se han podido datar... ...mediante técnica de radiocarbono... ...y este es el motivo por el que... ...la, la horquilla de años... Eh, ...que establece este estudio... ...está entre los 15.500... ...y 16.000 años atrás... ...por lo tanto chicos... A reescribir la historia toca. Yo, yo creo que son compatibles, ¿no? Es decir, a mí no me cabe ninguna duda de que la teoría del Estrecho de Bering es más que una teoría. O sea, cuando tú tienes la oportunidad de, de visitar... En mi caso a mí lo que me interesaba eran los chamanes Entonces lo que andaba buscando eran chamanes Pero claro, lógico Desde hace el de la bolsa, ¿no? El homus castanedus Pero si tú ves Nosotros tuvimos la suerte de contactar con una familia De la etnia satán En Siberia los satán Sí, sí, no tiene nada que ver con el satán hebreo Sino TSA que es reno Y los satán Es una cultura Una etnia que eh, tiene toda su economía y toda su, su forma de vida depende de los renos montan los renos en vez de montar a caballo pues van en reno ordeñan los renos eh, se cubren con piel de reno o sea toda su economía depende de los renos y son de esos pueblos que mantienen el chamanismo más eh, primitivo y más, más originario de Siberia y cuando tú ves sus tipis Cuando tú ves los trajes rituales de los chamanes satán, los tambores rituales, es como si estuvieses viendo a unos alapajoes, a unos apaches, a unos, vamos, a, a indios nativos americanos. ¿no? La cultura es exactamente la misma, solo que, eh, claro, en esas, con esas temperaturas ahí no hay caballos y ellos utilizan los renos, pero todo lo demás es exactamente igual pero que hubiese esas migraciones a través del Estrecho pero, de Bering esas de Ciberia, ese no, implica no, no implica que no antes claro, otras eh, claro, poblaciones claro. autóctonas o que hubiesen llegado de otra es que, yo es que creo Sí que... Manuel, lo que pasa es que vamos a ver, una cosa es el Estrecho de Bering, que por el propio nombre es Estrechito eh, y fue, estamos hablando fue, pues ya, eh, o fue eh, eh, estamos hablando además de 12.000 en este caso de, de, de 15.000 años, pero eh, supongamos, démosle la razón a la ...las primeras teorías que hablaban de 10.000 años... ...era el final de la glaciación... ...de la última glaciación... ...y por lo tanto es más que probable... ...que los seres humanos pudieran caminar... ...de un continente a otro... ¿no? ...sin embargo por el sur esa, esa circunstancia no pasaba... ...lo cual eh, suponía... Eh, ...como mínimo... ...tener eh, dotes de navegación... ...¿vale?... ...y eso ya supone una, un nivel de civilización... Eh, ...importante no desmerece eh, el, el, lo, lo que tú estabas diciendo pero sí sí que es decir sigue sí puede ser compatible o sea estoy de acuerdo con lo que tú dices pero pone de relieve que eh, digamos la conquista. Del, del nuevo mundo eh, podía ir a cargo de personas ya con un nivel de sofisticación al menos para navegar ¿no? eh, que, que les permitiera pasar de un continente a otro yo creo que, que además eh, una de las cosas que quizás está haciendo más tambalear por ejemplo la famosa teoría de la cultura Clovis ¿no? que era un poco la primigenia que se suponía que había estado asentada ahí en América del Norte y de la que partían un poco los sitios americanos demás. para que nos entendamos claro. ¿no? de Norteamérica, los sitios al sí, entonces Eh, entre comillas, eh. Sí, pero que, quiero decir que, que un poco de, de los eh, fenómenos así dentro del mundo de la ciencia que más está cuestionando todo esto es, eh, son los análisis de ADN. Y eso es lo que está demostrando, porque hay lecturas muy diferentes, que quizás se produjo un poblamiento del continente americano en diferentes oleadas. Claro. Y unas pudieron ver, ir por el norte, otras por el sur. Algunas luego fructificaron, otras quedaron en nada. Y bueno, quedó simplemente el vestigio arqueológico o la huella en el, en el ADN y poco más. Pero, bueno, yo creo que ese es un poco el modelo al, al que se va últimamente. Incluso había estudios de ADN que ligaban de alguna forma, o, o había un troco común, por lo menos. Eh, habitantes peninsulares del norte... Eh, ...de hace 16.000, 18.000 años... Eh, ...con habitantes de, de América también... ...y se han ido descubriendo muchos restos... ...que nos hacen pensar en que hubo algo antes... Eh, ...no sabemos eh, si son caminos sin salida... ...si son, eh, co como decías tú... ...si no fructificaron, no tuvieron descendencia... ...no, no claro. continuaron esas eh, civilizaciones... ...pero eh, parece que eh, la historia... ...sí que hay que reescribirla... ...en cuanto al origen de la población en América... Porque luego ha habido muchos eh, restos que nos hacen pensar ¿Y? en que lo del Estrecho de Bering es cierto, es cierto, pero no quiere decir que no hubiera antes otra Bueno, cosa, hay ¿no? una, un estudio, yo no sé si lo llegamos a dar aquí o no, eh, del de, que se hizo sobre el Estrecho de Bering. Además, un estudio bastante concienzudo de los más completos que se han hecho, que trataban de demostrar que realmente era muy complicado que se hubiera podido transitar por el Estrecho de Bering Eh, a pesar del deshielo, porque uh -huh. una cosa es que esté haya deshielo, pero otra cosa es que necesitas elementos para poder alimentarte mientras estás transitando por ahí y al parecer, claro, hasta que se restituye todo lo que es la biología, eh, el ecosistema y realmente ahí hay algo que, de lo que te puedas alimentar mientras vas caminando eh, por, por el continente pues pasa un tiempo. Entonces consideraban que realmente era muy problemático y que las fechas por lo menos no coincidían con lo que era eh, la evidencia de, de asentamientos humanos en América y lo que había sido ese proceso de, de otra vez de regeneración del Estrecho de Bering con vida suficiente para poder haber eh, pasado por allí y eh, bueno, era un estudio bastante, como digo, muy muy completo, ¿no? O sea, que por eso yo creo que ahora cuando, cuando tenemos todo este nuevo no, todo este nuevo cúmulo de, de datos, eh, con, que podemos combinar la arqueología con los datos de ADN con los datos también, en este caso, de cuestiones de paleobotánica o paleoecosistemas claro, tenemos a un montón de, de elementos que son difíciles de momento de conciliar, pero que nos están indicando que seguramente el poblamiento no tuvo una vía única, sino que seguramente tuvo varias. Luego existen... A mí la, la, la duda, sí. que, si me permites la duda claro. que me plantea todo esto es Eh, muchas veces qué es lo, eh, digamos, eh, racional en, en, en términos de explicar esas migraciones y qué puede ser una anécdota. Y, y, y trato de, de desarrollar esto ¿no? eh, durante el siglo XIX principios del siglo XX la escuela francesa mantenía y aún se sigue manteniendo pues que las migraciones eh, humanas salieron de para entendernos ¿eh? de Etiopía y se, de, empiezan a extenderse por el intermedio ascienden hacia el norte y así van eh, llegando hasta la península ibérica pero eso quiere decir que ningún ser humano o, o, pudo cruzar el estrecho de Gibraltar y adentrarse en la península en la isla ibérica, cabe esa posibilidad. Y, y esa es la anécdota, ¿no? Y que a lo mejor el que dejó la huella hace 16.000 años en la Patagonia, pues no se tratará de una migración al uso, sino un aventurero sí. o un grupo de aventureros. Con lo cual, eh, si nos plantea... Eh, un, un, un interrogante pero a lo mejor no se trata de una migración eh, pensando en una en, en una gran tropa ¿no? en, en, en términos de masificación sino bueno de aventureros es como alguna vez cuando hemos hablado de la conquista de américa con la aventura del, del, del mansa de, de, de mali eh, que manda su expedición hacia el oeste porque ha tenido aquel misterioso sueño bueno ahí, ahí es posible que alguna tormenta les hiciera llegar a, los, eh, a aquellos negroides a, a México y que aquello pudiera dar lugar a una mezcolanza de etnias entre unos y otros. ¿no? De hecho, se, se mantiene como tal. Pero eh, no es que, que fuera una cuestión organizada o, o, un, o una migración eh, humana tal como nosotros la concebimos. Por cierto, quizá era Jordi Hurtado Eh, Nos sé si dice con María Rosa, bien entonces, eh, en Twitter ¿Eh? Conservatorio, eh, que ya estaba por allí Jordi Hurtado eh, eh, hace 16.000 años. Ese es ¿no? Homus Hurtadus. Claro. Eh, por cierto, Juanjo, otro descubrimiento que también tiene que ver con la arqueología, con los seres humanos, eh, algo, algo que ha ocurrido en Asia, un descubrimiento de un ser humano... Eh, llamativo, eh, No el primero, eh, no tiene que ver directamente con este, pero es eh, muy misterioso. También. Bueno, es bastante más anterior. Sí, sí, sí <risa> muy, muy antiguo, ¿no? Estamos hablando ya de 160.000 años de antigüedad. Ah, pues no podría ser, eh, ser. Todavía voy a ser. <risa> sí, sí. Y, y bueno, es muy. Yo, yo no sé si os acordaréis, porque lo tocamos hace como dos temporadas, una cosa así. Estuvimos hablando de un descubrimiento que se había hecho eh, acerca de las características fisiológicas de los habitantes de del tíbet y cómo estaban especialmente adaptados genéticamente tenían un, un, un marcador genético un gen distinto de las comunidades también chinas pero digamos que estaban a nivel del mar y ese, esa característica genética les permitía eh, poder vivir a esas alt alturas ¿no? pues a unos 4.000 metros cuando el resto de los mortales pues los pasamos bastante mal porque hay poco oxígeno por lo tanto tenemos que respirar más deprisa para obtener la misma cantidad de oxígeno es cierto que por ejemplo en Perú. Eh, Pues en Colombia, eh, lo que han hecho ha sido, eh, o Bolivia, mejor dicho, eh, lo que han hecho ha sido que se haya adaptado el organismo teniendo esa población, los pulmones más amplios, de tal manera que puede eh, eh, tener mayor cantidad de, de aire y por lo tanto tiene más oxígeno, pero en este caso, no se en el caso del Tíbet, la población autóctona lo que tiene es ese gen especial que les permite, digamos, optimizar su hemoglobina para poder tener más oxígeno en, en la sangre, ¿no? Y esto no se sabía muy bien a qué, a qué correspondía y ahí quien apuntó la hipótesis de que podría ser una especie de vestigio que habríamos heredado de los denisobanos. Eh, se había descubierto hace poco esta nueva especie humana, que es otro tipo de humanidad, que no se sabe tampoco muy bien cuál es su procedencia. Dicen que es una especie como de mezcla entre el neandertal y el heliebergensis. Bueno, estaría un poco ahí a medio camino. Y resulta que, bueno, sí que se había conseguido eh, extraer el ADN y entonces se había encontrado este gen, como digo, compartido con esta población del Tíbet. Claro, de momento era una hipótesis, pero no había ninguna evidencia que los denisobanos habían estado un poco en el techo de la Tierra. Bueno, pues es que resulta que ahora ha parecido. Ahora sí que ha aparecido este este fósil. Eh, ha aparecido justo, en, en, en acaba de ser publicado en la revista Nature, eh, una mandíbula, además también es muy interesante porque no teníamos también de los denisovanos una mandíbula, lo que teníamos eran tres dientes, una falange de uno de los dedos y un fragmento de parietal, nada más. Y esto, claro, pues completa un poco más los elementos que tenemos para poder analizar a esta otra humanidad. Y como digo, ha aparecido ahora, Eh, a 3.280 metros de, de altura, eh, dentro de una cueva, y como te, yo os comento, es muy interesante porque está indicando que de alguna forma, ya estos fueron los primeros pobladores de, de este lugar, luego llegarían los Homo sapiens, pero lo que está indicando también es que nos mezclamos con ellos, ahí ya se produjo esta hibridación, que ya estaba más o menos confirmada, por los otros análisis que teníamos de ADN y claro, todo esto va también revolucionando todo el, el pasado de nuestros eh, de nuestros ancestros, porque empieza a decir, una empieza a indicar una serie de, de cuestiones. Primero, eh, lo que podemos ya prácticamente ya ir aceptando es que la herencia genética de los denisovanos, igual que ha pasado con la de los neandertales, ha permanecido. Nosotros nos hibridamos con ellos y adquirimos parte de sus genes. Es muy interesante también porque parece que siempre que nos hemos hibridado hemos salido ganando nosotros, porque los dinosauranos desaparecieron, los neandertales desaparecieron, nosotros hemos ido cogiendo, por ejemplo, de los neandertales, pues algunos genes que son determinantes para la obesidad, que ahora mismo en las sociedades ricas es un problema... Pero las sociedades eh, pobres venía muy bien, porque era la manera que teníamos de acumular recursos en nuestro propio organismo, ¿no? Y luego, la tercera cuestión, que esta sí que ya empieza a ser mucho más interesante y también más revolucionaria, es que seguramente tengamos ya una segunda cuna de la humanidad. Ya no solamente hablaríamos de Etiopía, como además decía Josep, ¿no? Como toda esa zona de, del Rift, ¿no? De Old Dubai, sino que seguramente también en Asia algo ocurrió que hizo que allí también apareciera se desarrollara una humanidad, un otro, otro tipo de humanidad. Y ahora se están revisando muchos fósiles de humanos que no estaban bien clasificados, porque no se tenía tampoco con qué compararlos, ¿no? Eran como eh, artefactos arqueológicos extraños que ahora, a partir del modelo de Nisobano, se van a empezar a reconsiderar. ¿no? O sea, que es un hallazgo que, como digo, ya empieza a meter dentro del árbol de, de nuestra especie a de Nisobano ya con, con un peso específico muy notable. Y puede ser, es una hipótesis, ¿eh? que... Eh... Todos estos descubrimientos nos hagan pensar que quizá no hay un origen solo para la humanidad, o sea, que no solo eh, nació eso en África, sino que nació en muchos sitios distintos y uno de ellos era Asia. De momento eh, los dinosaurios están buscando el enlace con un tronco común, que sería estos ¿no? Mm. que sería un poco un acceso también que nosotros compartiríamos. Pero bueno, puede ser que todavía, igual que nos pasó hace poco cuando hablamos del hombre de luzón, pues no sepamos muy bien eh, si tiene otra otro desarrollo distinto. ¿no? Escuchamos eh, las noticias de la actualidad en Onda Cero, y después continuamos en la Tertulia, Zona Cero.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 algo, que decías Pero, era una escofonía ah, vale, vale. esto no es, es la, rosas vientos, vientos, <risa> la rosas vientos la vientos el nuevo tramo nuevo ahora almodía vientos en nuestro hashtag en nuestra etiqueta en twitter comentarios e informaciones vamos a tener muchas por ejemplo hoy vamos a saber qué es lo que llevaba en la bolsa Un chamán de hace mil años. Hace mil años, este personaje era una especie de sacerdote, una especie de contacto del más allá con el más acá. Bueno, pues eh, escondió algo tanto, tanto, tanto, que ha tardado mil años en volver a encontrarlo. Su bolsa. Y su bolsa nos muestra que algo llevaba, algo llevaba. Quizá un libro de Carlos Castaneda, o quizá... No, bueno, pues esa es la noticia y la información que ha sido importante durante esta semana. Un chamán de hace mil años, un chamán de hace mil años, se ha encontrado la bolsa. ¿Y qué llevaba ese chamán, Manuel Carroyal? Pues es, podría ser perfectamente un... A de tu tatarabuelo de don Juan Matus o don Genaro sí. Flores, efectivamente de los chamanes instructores de Carlos Castaneda pero esta semana se, se publicó este interesantísimo artículo sobre este, este descubrimiento que tiene mucha más tela de la que puede parecer a, a siempre vista, no se trata de ninguna frivolidad, esto tenemos que trasladarnos a una cavidad a una zona situada a 4.000 metros de altura en el sur, eh, suroeste de Bolivia, conocida como la Cueva del Chileno, un, un abrigo natural, donde se habían realizado varios enterramientos durante los últimos 4.000 años, que tiene unas condiciones además eh, perfectas para la conservación de material orgánico, y ahí se había encontrado ya hace unos años una tumba, pero una tumba que había sido profanada. Eh, no, no se había encontrado el cadáver, sin embargo, sí se habían encontrado eh, diferentes objetos, una especie de ajuar con el que había sido enterrado la persona que, que había sido sepultada en esa tumba. Y ahora con los sistemas de, de análisis más modernos, con las técnicas más modernas, varios investigadores capitaneados por José Capriles, que es investigador de la Universidad Estatal de Pensilvania y uno de los autores principales de este trabajo, lo que hicieron fue analizar el contenido de una bolsa de cuero que portaba la persona que había sido eh, sepultada en esa tumba y lo que encontraron ya de por sí es realmente fascinante en esa, en esa bolsa de cuero que quedó preservada como si fuese una especie de compartimento estanco durante mil años estaba llena de objetos entre los que eh, se encontraban dos tabletas talladas en madera que se utilizaban para inhalar sustancias un tubo para aspirar que, que todavía hoy utilizan por ejemplo en la Amazonia Eh, los chamanes, dos espátulas hechas con hueso de llama, una cinta textil para la cabeza, trozos de plantas secas, una bolsita fabricada con tres hocicos de, de zorro con distintos componentes y el análisis químico de todos esos eh, artefactos que es lo que se ha, se ha publicado esta semana arroja que en el, en el, el contenido... De, de, esos, de lo que había en, esa, en ese ajuar chamánico, en ese, en ese grupo de cosas que tenían una utilidad claramente ritual. Había restos de cocaína, es decir, de, de planta de la coca procesada para un uso medicinal, benzoigengonina el alucinógeno bufotenina y los dos principales ingredientes de la soga del muerto de la ayahuasca, que es también otra de las plantas de poder que todavía hoy se sigue utilizando no Bolivia, que esto es lo interesante o sea que si el chamán, nombre, sí. sabemos que hace mil años, pero él no tenía ni puñetera idea de dónde vivía Bueno, <risa> era, era, chamán, siempre. era chamán o era narco <risa> pero, se ha comprobado se había cerca <risa> algún yacimiento arqueológico de un áster no, se ha comprobado que cuando le dieron el alto le dijeron plomo o plata es que esta es una de las cosas Ay, tan interesantes sí, que sí, se deduce sí. de que se deduce sí, es de, ese, es de esta esa ritualidad unida de determinadas sustancias que bueno, se utilizaban cosas eso, es una, entonces, cosa, eso claro. es una cosa que ya de por sí eh, se conocía desde hace mucho tiempo pero que con este descubrimiento se subraya y es que eh, hace ya mil años y mucho antes también determinados individuos dentro de, de esas tribus, dentro de, de esos grupos de, de personas, tenían unos conocimientos de la fitofarmacología sorprendentes para la época. ¿Y de dónde los sacaron? Eso digo yo, ¿por porque. Qué? Porque entre las 80.000 especies vegetales, por ejemplo, <risa> entre las 80.000 especies vegetales, ¿Qué pasa? ¿Que se pasaban todo el día probando todas las flores, las margaritas, las lianas, Pues a, a mí cuál... me da que sí, incluso seguramente que alguno hay que teorías, otro fallecería de estar teorías, probando ese tipo de sustancias raras. Hay, sí. hay teorías de verdad fascinantes, interesantísimas al respecto de cómo se descubrieron las plantas de poder. Por ejemplo, hay quien sugiere que se descubrieron en base a la observación de los animales de los animales que consumían determinadas plantas y que sufrían los efectos alucinatorios o psicotrópicos de esos componentes. Bueno, este es uno de, las, de, las, de los temas interesantes que sugiere esta noticia, pero hay otro más. Y es que este descubrimiento se da en una zona muy alta, en Bolivia, donde no existen las plantas que se han encontrado. ¿Cómo llegaron allí? Y esto abre otra, otro debate interesantísimo que es... ...la existencia de canales organizados de comercio... ...entre distintas culturas... ...en distintas partes de América que podían comerciar con este tipo de... dispensario de... de... Sí, no, bueno, y que, que los sitio... propios chamanes también eran itinerantes seguramente. También. También iban recopilando porque eso siempre ha sido una práctica muy muy tradicional, que sean, que vayan a ir utilizando esas plantas como medicina también sagrada en diferentes lugares y eso les permitiera ir recolectando esos, esos objetos. Además es muy interesante porque suele ser, claro, no sabemos qué ocurría hace mil años, pero habitualmente estas bolsas del chamán eh, pertenecen solamente a él y él se encarga de prepararlas e incluso o las pócimas o los elementos que utiliza solamente en teoría le valen a él que es el que realmente eh, maneja todos estos los elementos los objetos rituales, esas tablas, esos tubos son... porque se supone que esas son las herramientas para posibilitar el viaje a los espíritus para hacerla las consultas no a mí hay una, una cuestión porque ahora se ha, se ha perdido quizás estuvo muy de moda en los años eh, pues en los años 70 con toda la época de los psiconautas, con la época de bien de tren el LSD, hubo un montón de Castaneda, teorías Castaneda, por ¿eh? sí pero hubo hubo toda una serie de teorías dentro de la historia de las religiones que prácticamente decía que, que la propia religión que todas las creencias religiosas eh, habían surgido alrededor de alguna planta, de alguna planta, ¿no?, de, de lo que sería, bueno, pues estamos hablando de plantas de, de psicotrópicos, ¿no?, y eso luego un poco se dejó, se abandonó, pero yo recuerdo incluso algún trabajo que, que hay que reconocer que, bueno, es muy evocador, por decirlo de alguna manera, que incluso llegaron a tratar de explicar la famosa revolución cognitiva de nuestra especie, no ese salto que se produce pues en torno a hace como unos 40.000 años, eh, más o menos, donde se ve que bueno, empieza a haber ya el arte prehistórico más sofisticado, se ve que tenemos capacidad de, de simbolización, se considera que damos ahí efectivamente un, un salto mental importante y algunos achacaron a que ese, ese salto mental que sería también, evidentemente, neuronal, se produjo por eh, habernos intoxicado, entre comillas, consumiendo determinadas plantas. Y decían que un vestigio de ese salto quedaba en la Biblia interpretaban la famosa manzana como realmente un tipo de planta, porque hay que tener en cuenta que si, a ver, y la van, ya digo que es muy especulativo, pero bueno, tiene su historia, ¿no? Decían que, claro, si os acordáis, el árbol es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando tú, en principio, consumes este tipo de, de sustancias, se te abre un, una gran percepción y accedes a nuevos ámbitos de conocimiento, ¿no? Está muy relacionado con la experiencia mística, ¿no? En muchos casos. Pero bueno, quiero decir que todos sabemos que, bueno, que ya digo que esto era una, una sugerencia de aquella moda que se impuso en aquellos años sobre que realmente, prácticamente, en el origen de casi todas las principales religiones, incluso del propio, de la propia creencia religiosa, la percepción religiosa del mundo estaba el consumo de estas sustancias Yo, el único matiz que, que haría es que me, a mí me parece muy razonable porque la experiencia con plantas de poder es eh muy estimulante, o sea, cuando tú yo he tenido la oportunidad de probar unas cuantas. Tú eres politoxicómano, y... pero con fines <risa> experimentales, experimentales, ¿no? Las he probado casi todas. No, ayer las, ayer según nos nos narraba un episodio de la Llorona dice, en este pueblo fue la primera vez que tomé ¿ves? y que consumí peyote claro, yo me, vez, ¿eh? yo me quedé con ganas vez. de decirle, ¿y ¿cuántas veces más lo has consumido? Y en ese sí, no, porque, espero, vale, porque una puede ahí. ser un experimento antropológico gente, luego, lo claro, demás cualquier es vicio, excusa ¿eh? es buena hay gente muy ingeniosa en Twitter porque Twitter nos dice con todo lo que llevaba el chabán y va bueno, no me extraña que perdiera la bolsa <risa> Pues lo, lo de que realmente esa, eh, el consumo de ese tipo de plantas provoque una revolución cognitiva y demás, eh, me parece muy, muy lógico porque realmente la experiencia que tiene, sobre todo con algunas de ellas, fundamentalmente el San Pedro, el San Pedro es espectacular, los efectos que tiene, eh, eh, también es muy razonable que eso se puede interpretar como una experiencia mística porque es la sensación que tienes y claro, ellos no conocían todo lo que nosotros conocemos ahora sobre el funcionamiento del cerebro sobre cómo las toxinas nos hacen fabular esas experiencias por eso yo no utilizaría el término de conocimiento porque en realidad no conoces nada no, pero para ellos, de, decir, la desde sensación desde su subjetiva es que, es que sí claro, que, de, de ellos exacto, perciben una pues, sensación pero, de, de omnicomprensiva de que empiezas a ver una serie de realidades en el mundo y de matices en el mundo que con la percepción no normal, digamos, no, no tienes, ¿no? Y cambio con la percepción alterada sí que ves esa, esas cuestiones. Por eso también se utilizó mucho en los años, bueno, y hay quien lo sigue utilizando, ¿no? Pero con esos fines creativos, ¿no? Con el LSD como que realmente te generaba una explosión creativa en la mente y luego, bueno, pues ahí estaba todo el movimiento de la, de la psicodelia, por ejemplo. Pero lo que decías, por ejemplo, de lo de San Pedro, yo creo que era San Pedro el que se utilizaba en se, supuestamente en, en Chavín de Guantar, en, en Perú, cuando ahí sí que ahí tenemos ya no solamente un consumo individual, sino toda una escenografía, pensada para el consumo colectivo de, de, de drogas con unos fines también religiosos. Este es el after del que hablabas este es el after, efectivamente. Y, y luego también en, y ahí además está, lo sabemos porque está esculpido, así que está en los alrededores de una de las de las grandes salas, está esculpido casi como si fuera un cómic todo el procedimiento de, de ingesta de estas sustancias para provocar también esa sensación religiosa y comentamos también aquí hace algún tiempo las momias que en este caso no era para ampliar el conocimiento sino que también narcotizaban a las a algunas en este caso creo que era una una chica ¿no? que estaba mmm, también tenía un montón de sustancias en el cuerpo que, que la habían utilizado para sacrificarla y que seguramente la narcotizaron para dulcificar el tránsito hacia los dioses pero de, de todas, todas formas las... esas sustancias entonces hace mil años en este caso no tenían nada que que ver en su uso, su, su utilización eh, con lo que eh, son ahora. No tiene nada que ver. En... Oye, no, tú, si tienes la o, suerte o, o de hablar con un chamán auténtico, entre comillas, sí, sí. creyente, honesto, que se cree el discurso, te ponen tantas pegas. O sea, tú, tú, no, si, si tú llegas a un país como Colombia o Brasil o, o, o Perú o México, en plan ir a tomar drogas chamánicas como si fueses a comprar anfetaminas o, o tripis, pues mal rollo. Va, vamos mal. Eh, si entras dentro de una comunidad religiosa sí. en que hay todo un ritual que puede durar varios días en los que tú tienes que dejar de comer ciertos alimentos, tienes que hacer ciertos rituales de purificación, o sea no, no es tan sencillo. ¿no? Por eso quiero decir que todavía hoy hay comunidades que realmente consideran esas plantas plantas sagradas y las consideran el pasaporte para comunicarte con los espíritus, o sea que yo creo que siguen manteniendo más o menos la misma. Lo, lo mismo, entonces se eh, pasaba y se creía lo mismo en esas salsa de plantas. Sin embargo aquí en Occidente sustancias. a mí me parece muy, muy curioso el, el concepto eh, eh, del neochamanismo humano urbano, sí, sí, sí, sí. que es bueno, una forma sí. de, de dotar al a pillarte un pedo en la discoteca, sí, sí. Bueno, como un nuevo chamanismo, la pertensión eh, no, de sí. la música técnica y tal. Bueno, yo no, creo bueno que y ahora, no. ahora aquí en España está muy de moda, y eh, además un, alguna vez lo estuvimos comentando, Manuel, eh, todos estos grupos o estos retiros que hay ahora mismo en, en algunas zonas, donde tú pagas pues 70, 100, 150 euros, te vas un fin de semana y consumes ayahuasca. Sí, una sí. ayahuasca rebajada, ¿no? que no sabes, también se supone que viene un chamán de, de América y te la, te la da. Y se supone que, bueno, la, la, la verdad es que ahí lo que se suele hacer son más bien una especie como de catarsis personales a partir de la ingesta, un poco para rendirte, como ajustar cuentas contigo mismo. Sí, sí, ¿no? sí, son más sí, bien episodios sí. de esa naturaleza, más que hacer viajes o hablar con los antepasados o hacer profecías y cosas por el estilo. Pero sí que... que... Vamos. Sí, pero bueno que, bueno, que tiene el valor que tiene, ¿no? Pues eso es muy illegal. occidentalizado. Sí, Legal. sí, sí. Que, sí. que sepan que participan en ese tipo de retiros Bueno, yo creo que es ilegal, no estoy muy seguro de si no, es no, no, no, no, ilegal, si no. está... ya está tipificado no. y además es que tampoco puedo hablar mucho pero me consta que en este mismo momento se están preparando operaciones, ya se han hecho muchas, tanto el Servicio de Vigilancia Aduanera como Guardia Civil, porque la mayoría de estos retiros se dan en el ámbito rural, se han realizado detenciones porque se considera tráfico de sustancias prohibidas. Claro, evidentemente. Cuando llegan, bueno, hace unos días detuvieron en barajas. Uh, un cargamento de ayahuasca que venía mm. para Madrid para uno es, de esos retiros. Es que ¿sí? se hacen nosotros, bueno, estuvimos en contacto con eso, con un grupo que, que las organizaba aquí en Ávila, es decir, cogen un, un chalet una casa rural y te vas allí ese fin de semana y se han hecho además reportajes en televisión, en revistas, eh, abiertamente. Pero a mí sí que me gustaría decir que ahora mismo, aunque han estado muy demonizadas determinadas drogas, eh, como por ejemplo pues el LSD, no es cierto que ahora mismo hay toda una línea de investigación científica que sí que está tratando de extraer los principios activos de determinadas drogas, tratando de demostrar que realmente se pueden quitar los efectos secundarios y se están utilizando como potenciadores también cognitivos. ¿no? Ahí hay toda una línea de investigación absolutamente académica que está tratando de ver si esto eh, utilizado de una manera sensata, pues nos puede servir incluso para una nueva revolución cognitiva, ¿no? Es decir, que, que ahí hay, hay todo un trabajo ahora mismo desarrollándose que, que hay, ya ha pasado un tiempo en el que se demonizaban y quedaban estigmatizadas estas sustancias y, sin embargo, se está recuperando por esa vía científica. Creo que el guión de Lo dejo cuando quiera está basado <risa> en <risa> esta <risa> línea de investigación. También hay una investigación, vamos a hacernos eco ahora, Josep, sobre en qué consisten y cuáles son, porque... Parece que está hecha mano cosilla, ¿no? También. Eh, los secretos de las experiencias místicas. Bueno, yo estaba calladito porque veía precisamente a propósito eh, esta noticia que tenía en, eh, preparada y, y no sabía si la ibas a querer entrar ahora o no, porque tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando de las eh, drogas psicodélicas. Había cuenta de que ha habido una, una investigación desarrollada por la Escuela de Medicina de la Universidad John Hopkins, Job Hopkins perdón, en, en Estados Unidos que eh, ha vuelto y esta es una noticia siempre recorrente, ¿no? la de estudiar las experiencias eh, místicas eh, ha vuelto, como digo a, a realizar una, una investigación, pero que en este caso eh, ha contado con una muestra yo diría que más que significativa, 4.285 personas que han eh, completado dos encuestas de 50 minutos cada una sobre experiencias espirituales Y una de estas encuestas estaba fundamentalmente dirigida a personas que habían vivido esa experiencia mística de una forma espontánea, sin, sin ningún acelerador y la segunda pues la respondían única y exclusivamente aquellas que habían empleado pues sustancias psicodélicas ¿no? desde hongos. Ayahuasca, como ahora mismo Estabais eh, mencionando o, o otras Tengo aquí, por ejemplo eh, Mira, eh, por ejemplo eh, Habían tomado eh, LSD 435, 660 Tomaron en DMT, que esto ni lo conocía Dimeltitriple Taemina es que la gente se mete unas cosas en, en fin que, que es, es flipante, es decir eh, nunca mejor dicho claro. es nunca mejor dicho, ¿no? el 88% de las de los, perdón, el 69% de los participantes fueron hombres y el 88% de esos 69% de hombres eran hombres blancos quiere decir que la muestra además ha tenido en cuenta diversas etnias o diversas razas, ¿no? Eh, ¿Qué ha pasado con todo esto? Pues bueno, que dos terceras partes de las personas que eh, se, declara, se declaraban ateos Después de haber vivido las eh, experiencias místicas Renunciaron a su ateísmo Heavy. Eh, otros vieron cambios positivos en su salud psicológica ...que atribuyeron precisamente a esa experiencia de tipo eh, espiritual. Y podemos decir que este trabajo, con esa muestra tan grande, es el primero eh, que compara de una manera sistemática y rigurosa los informes de experiencias espontáneas que incluyen encuentros con seres espirituales, eh, visiones eh, pues con seres angélicos, con difuntos, con. Y, y que tienen que ver además de forma natural o de forma psicodélica. Os preguntaréis, ¿hay diferencias entre los unos y los otros a nivel de, de la experiencia en sí? Pues bueno, la naturaleza de la experiencia mística, la que es percibida de forma espontánea, eh, predomina el encuentro con la divinidad, el 59%. Mientras que la que ha sido provocada mediante alucinógenos, ...tiene más que ver con... ...lo que ellos llaman la realidad última... ...que es un poco el encuentro con tu final... ...con si hay algo más allá... ¿no? Con, ...como otro plano... ...como otra realidad final... ¿no? ...a mí me llama... ...mucho la, la atención... ...en cualquier caso... ...los dos grupos, el 75%... ...perdió el miedo a la muerte... ...a consecuencia precisamente... ...de este tipo de eh, experiencias... ...y de los... ...del total de participantes... 809 fueron los que respondieron a la encuesta de forma espontánea y 3476 los drogadizos que se metieron a algo, ¿vale? Eh, la edad promedio era de 38 años y eh, las personas que tuvieran una, digamos, experiencia de encuentro con Dios informaron que estas experiencias les pasaron alrededor de los 25 años, eh, entre los 25 y los 35 años de, de edad promedio. El El estudio, por si lo queréis uh, ver, ha sido publicado además por la revista Plus One, que creo que además es uh, accesible a través de Internet. Yo creo que además es muy interesante esto que comenta Josep por, por algo que, conectándolo con lo de la bolsa del chamán, y es que efectivamente lo que parece demostrarse también por esa bolsa es que él llevaba distintas sustancias porque cada una de ellas tenía un efecto diferente y eran capaces de distinguirlas, incluso a lo mejor seguramente las combinaban y no era lo mismo que tú que te quisieras comunicar con los antepasados, que quisieras curarte alguna enfermedad del alma, que quisieras conocer, profetizar, ¿no? Y sabían perfectamente pues, qué efectos tenía cada una de esas plantas en función de la dosis que tú te tomaras. ¿Se supone que es para uso personal o también en un momento dado para utilizarla con alguien que quiera consultarle? Los chamanes tradicionales tienen uso propio, depende, porque muchas veces también, claro, Depende de la cultura. Muchas veces las enfermedades que tiene una persona son eh, algún espíritu malo que se ha apoderado de ellas. Entonces no tienes que curar tanto el cuerpo del paciente como que tú lances un espíritu que, que sea un doble tuyo o un, alguien que esté vinculado contra el espíritu que le está haciendo el daño al, al paciente. ¿no? A, lo que, es... a lo que hay que sumar el antídoto. Porque ¿Qué? igual que las plantas, que determinadas plantas, en, yo por ejemplo hablando de, del San Pedro, El, el San Pedro, que es un hongo con un proceso muy complejo... ...que se convierte en una especie de, de vaso de mocos... ...que es que te tienes que beber... ...un bland y blue realmente repugnante... ...eso es lo que produce el efecto... ...pero luego hay una planta, la mudra que el hace, tiene un, un efecto absolutamente radical para cortar ese viaje, ¿no? Y cuando ellos quieren cortar el viaje, la frotan, te la acercan a, a la nariz y también llevan esos elementos que son un poco como el antídoto para las propias drogas. O sea, es claro. un conocimiento farmacológico. Yo, o sea, solo dice que dejas... falta el, la taza del váter, ¿no? <risa> bueno, escucha. ahí puedes hacerlo Ah, bueno, vale. Lo que, lo bueno que Oye, es la por cierto... Déjame eh, aportar una anécdota, Bruno, una, muy, muy breve. Una, una, una. Y a, eh, antes que decía Manuel el tema de la observación, ¿no? De cómo, ¿Cómo es posible que con tanta claro, muestra entre vegetal, ¿no? entre 80.000 especies... Eh, bueno, hay un detalle. Yo estuve hace unos años en República Dominicana. Hay una cueva eh, neolítica que es en muy cerca de San Pedro Macorís eh, que se llama la Cueva de las Maravillas, en cuyo interior hay una espiritual que tienen que ver con la salida del espíritu del cuerpo es una, es una cueva básicamente chamánica y a la puerta de la cueva hay una planta que está demostrado que ingerían los a, habitantes de, de esa cueva eh, que es alfinógena, pero mmm, si tú te la comes te mueres ¿vale? solamente es comestible cuando previamente ha sido pisada o comida parcialmente por una hormiga que está por allí Con lo cual tú dices, eh, vale, pruebo la, la, la planta, me muero. ¿Qué ha pasado? Bueno, vuelvo a probar la planta hoy mmm, sin haber comido nada y se muere otra persona. Pero cuántos tienen que morirse para darse cuenta que ha sido la puñetera hormiga el que ha dejado allí su eh, me, me explico, es decir, hay veces que uno no se explica cómo podían tener ese conocimiento, basándose única y exclusivamente en la en la observación. Como porque, que porque debía de existir gran... un conocimiento eh, no sé si químico, porque es sí, una muchos, hay, hay, diciendo, no, mucho error, mucho ¿no? muerto sí, también sí, por el becarios Que mucho, tenían claro. muchos becarios en las escuelas de chamanes y Pues era un apotillo mucha gente en Twitter con María Rosa Vientos está diciendo que la Rosa Vientos tiene que ir a Vigo hay un alivión de peticiones eh, vayamos a Vigo y estaría ayahuasca a tomar, a tomar no, DMT, que eh, es no. la molécula de Dios que eh, eh, tiene que ver con la ayahuasca lo ha dicho también un oyente en Twitter no, eh, con la sustancia que tercebes, genera la sí, ayahuasca colocando. en el cerebro eh, no sé por y, me y, y, y yo a Vigo encantado es una de las en dos ciudades eh, Vigo y Zaragoza favoritas sí. y y el mundo entero puede desaparecer pero Vigo y Zaragoza no o sea que <risa> bueno, y, oye, déjame, si déjame un tracito de Barcelona para que puedas seguir viviendo unos cuantos años más yo eh. no si yo eh, yo yo te dejo yo te dejo vale. pero pero mejor vete a cualquiera de esos dos sitios o sea, vale, cierto, oye, que estamos que, en Madrid que eh, amigo... que tampoco lo he incluido Bruno, yo recuerdo hace años, ahora me Ay, has traído verdad, el recuerdo a la memoria, estuvimos contigo, los tres sí. con Fernando Magdalena sí, tomando allí un, en una cueva un brebaje de estos de chamanico, Vegas chamánico, ¿verdad, no, Manuel? No, era un chamánico, era un, un lusso de estos, un consul, una queimada. Una queimada. Entonces, sí, sí, sí, a la gallega, sí, sí. que sí, de Y en, en la vuelta fuimos de viaje, eh, tú te quedaste, <ríe> sí. Manuel, en Much, Galicia, muchas y fuimos de viaje, Josep y yo eran 17 horas de viaje entre Vigo y Zaragoza en aquel Estrella, exprés, sí, en el, el, el Expreso Estrella y os duró y... el efecto de la quemada las 17 horas pero, 17 pero horas. escuchábamos una grabación, estuvimos escuchando una grabación todo el tiempo eh, que nos reímos eh, muchísimo y fantástico, eh, fue uno de esos eh, momentos que no se pueden olvidar he recorrido muchas veces ese, esa, esa distancia, he ido muchas veces en ese tren eh, que era eh, en gran parte de nocturno y luego seguía de desde Zaragoza hasta hasta Barcelona. Bueno, eh Te voy a dejar, eh, Manuel. Eh, vamos eh, no bueno, a no. buenas noches. No te vayas. No te... Buenas noches. ¿A dónde vas? Yo, ¿A, que... a San Pedro. Eh, tiene una cita en Vigo. Se sí, llama Lanvita. No, pero es que Manuel estaba muy entusiasmado y buscando información y sacando datos antes del programa, eh, quiere hablar de Pitita Ruidoso, Pitita ruidojo? Oh, pues, qué grande. Pues venga, por porque era una tía muy interesante. Eh, bueno, ya probablemente la mayoría de, de los amigos rosaventeros ya lo saben. Hace unos días fallecía la gran dama de la aristocracia española, que durante muchos años ocupó portadas y, y papel cliché en las revistas del corazón, a pesar de que tampoco era un gran activa en el mundo de, del corazón, pero simplemente... Bueno. Como musa. Eh, lo que ocurre es que eh, si forma parte de una de las eh, personas de la aristocracia. Eh, bueno, aristocracia, entre comillas, eh, de la clase alta eh, más importante de la historia de este país. Eh, se habla de sus eh, vínculos eh, con eh, el dictador de, de Filipinas, eh, por ejemplo, con... Eh, Y, y luego, y una serie de cosas, él tuvo, ella tuvo un matrimonio durante mucho tiempo con un gran empresario griego, eh, también, y alguien muy y ella fue una persona, digamos, de la nobleza, eh, uh -huh. eso no la hacía eh, ni mejor ni peor, pero era una época y era una, eh, llegaba eh, de, de una Pitita, época Pitita en la se cual, eh, pues... Eh, parece que eh, eh, que está hablando el teléfono móvil de Joaquín en Cezarrón me está despistando, eh, pero eh... bueno ella es que estaba casada con un empresario y diplomático griego. de origen griego pero filipino de ahí viene la relación eh... con, con, con... Con el, Ferdinand Marcos, exactamente con, el, con la mujer. Pero uh -huh. bueno, ella estaba relacionada con muchas casas reales, tenía, sí, una sí, de sí, sus sí. amigas personales era la hermana de JFK, sí, de Kennedy, sí, sí. por ejemplo. También tenía mucha relación con Isabel Presler por, por su relación con Filipinas. Pero desde mediados de los 80, quizá, ella tenía un gran interés por el mundo de lo sobrenatural, en general. Eh, en los 80, eh, había una... El mundo del misterio estaba polarizado entre las dos grandes ciudades, Barcelona y, y Madrid. En Barcelona estaba eh, el, el ICPA, estaba la revista Karma 7, estaba el SEI, estaba Hipergea. Y en Madrid estaba, por un lado, la Sociedad Española de Parapsicología, que continúa existiendo hoy, eh, presidida por Ramos Pereira, ahora por Manuel Berrocal. Y AMIPSA, que era la asociación de amigos de la parapsicología que presidía el padre Pilón, y que, aunque pretendía ser una asociación de investigación o de interés por lo paranormal, sí es cierto, hombre liderada por un jesuita es lógico que hubiese una gran vinculación con la iglesia ¿no? y ahí es donde empieza eh, luego... mucha vinculación con la iglesia tenía una creencia muy fuerte a eso voy, eh, ahí eh, es donde empieza eh, su vinculación eh, y, y aunque tenía y era una gran difusora, una gran eh, vivía muchísimo el tema de las apariciones de la Virgen, pero pues ya tenía una creencia, puede decirse, un poquito, entre comillas, ¿no? Eh, bueno, o sin comillas, fundamentalistas, ¿no? Claro, bueno, es que ella era una creyente y un católico muy, muy creyente, creyente, muy creyente. O, o eres fundamentalista o no eres, o sea... Sí, o, pero oh, no nos entendemos, yeah. eh, no es eh, lo mismo eh, alguien vinculado a, a grupos eh, muy creyentes que utilizan el filicio, como por ejemplo, ella estaba en uno de esos, vinculada a uno de esos grupos, y... Y alguien que, que, pues, simplemente que tiene unas creencias, ¿no? Bueno, ella en su palacio, en su residencia, tiene una capilla donde se hizo el, el funeral de Blas Piñar, por ejemplo. Sí, sí claro, eso claro. Ya Deja un poco claro que comunista, de comunista no la podías acusar. No, eh, evidentemente. Pero es que en el ámbito de las apariciones marianas, comunismo y, y, poco. Y, y, y estamos... sobre todo cuando pasaba en los años 80, mencionado, ¿no? En los años 90, 80. Porque... En, pero en los años 80 ella eh, iba a un sitio donde se aparecía la Virgen durante el día y durante la noche, a Joy eh, Bueno, esa parte ya la conoces sí, sí, tú mejor ah, que yo, porque has cenado con ella, yo no llegué sí, a tanto. Sí, wow, pero pero no, no sé qué harías después en Joy Slava. Joy era una discoteca, es una discoteca en Madrid. ¿Ah, sí? Ahora es un ah. lugar de conciertos, eh, pero antes pues era una discoteca, digamos que... En, en esa época, eh en los años 60, ahora ya no. Eh, ahora es un lugar de conciertos, y hay conciertos ¿eh? fantásticos y, y música fantástica, pero entonces iba un poco eh, la clase más aristocrática de, de Madrid. ¿no? Pero lo bueno, bueno la iba aportación... con de copa. Bueno, yo, yo creo que iba con la copa y... Yo no he sombrero. ido, solo he ido a Joey Slava dos veces y ha sido recientemente conciertos. Exacto. Pues mira, ya ha sido dos veces más que yo. Sí. El caso es que yo creo Una que Una Ridrujo... para ver a Coque Maya y otra vez para ver a como Esperanza Ridruejo, que era su nombre real, sí. en lo, lo, que, lo que hizo por estos temas es que ayudó a visibilizar, a normalizar algo como el interés de, de la aristocracia por los temas paranormales que ha existido siempre, pero que no todo el mundo reconoce públicamente. Y ella además se reconocía protagonista de varios episodios en el ámbito de las apariciones marianas ella afirmaba haber sido testigo de fenómenos místicos en, en lugares como el escorial por ejemplo, de haber presenciado fenómenos que ella consideraba sobrenaturales, pero también fue víctima, porque ella tenía una gran relación, una estrecha relación con el mayor impulsor de la mariología en la historia de España que era Francisco Sánchez Ventura uh -huh. buen amigo de Bruno y mío también uh -huh. El, el editor durante muchos años de la revista María Mensajera, que aglutinaba todo el mundo de los cenáculos de oración y de las apariciones marianas, no solo en España, sino en todo el mundo hispanoparl hispanoparlante, él fue el introductor de, de pitita Ridruejo en el mundo de las apariciones y... En el año 94, luego sacó otro en el 2013, pero en el año 94 ella había sacado un libro sobre las apariciones marianas y visitando eh, las apariciones de, de Liguerón en, en Pedrera, que en aquel momento estaban muy de, de actualidad, se produjo un episodio muy curioso que tuvo mucha repercusión nacional, se publicaron páginas enteras. En la prensa nacional, aquí tengo una página entera del ABC del domingo 4 de diciembre del 94, con el titular, una foto de la Virgen contenida en un libro sobre apariciones, llora sangre en público. Esto es una de las cosas que, que ocurrió que ayudaban a fortalecer la fe, o la sugestión. De, y, por tanto, el entusiasmo en su apostolado de Pitita Ridruejo, pero cuando poco después eh, se descubrió que todas las apariciones de Liguerón, bueno, la Virgen que se aparecía, era la propia vidente, con una sábana por la cabeza, os acordaréis de aquellas imágenes, o una farola la que partir? se montó, eh. Bueno, pues esa vidente sí, sí. es a la que Pitita Ridruejo, con, con gran devoción, le regala un libro que acababa de publicar, pensando que ella era una interlocutora válida con Nuestra Señora la Virgen María y en cuanto se da la vuelta y sale fuera de la casa, sale el evidente detrás con un plastón en el libro diciendo, sí. mira, llora sangre, llora sangre y se armó el, sí, el follón sí, sí, ¿no? se armó sí, la fue Dios, víctima fue mejor también visto, ¿no? de alguna manera de sus apariciones porque yo no sé si como dices tú tenía un, un planteamiento aristocrático de, de estos no, no, temas, yo nada, creo que nada, un, nada, poco no, básico, no, un poco no, básico, no. un poco superficial sí. pero por ello bien intencionado sí, porque sí, yo creo eh, que eh, ella siempre eh, fue como Francisco yo eh, os lo he dicho antes en, en el programa, yo recuerdo una cena que tuve con ella, con Pitita Ruederojo y con eh, Francisco Sánchez Ventura en, en Zaragoza y de, el, el casino, es, ¿no? Eh, es que era el dueño, Sánchez Ventura, del casino era el dueño de 20 eh, tú fíjate, empresas, el, el comunista, en, en la yo los casinos <ríe> claro, claro, se va a hacer a Comitita <ríe> Ruejo, jo, eh, con Pitita porque, porque hay que conocer y, al enemigo claro, claro, eh, y y, eso. <risa> y yo sí recuerdo, es decir son dos personas con las que De ninguna forma me puedo poner de acuerdo, pero me caía muy bien. Y a mí me parecían muy honestas en sus creencias, ambos dos, muy honestos. Porque ambos Entonces, dos eran muy crédulos, Bruno. Sí, sí, sí, pero eh, es decir, muy crédulos y muy honestos, eh, pero que no había ninguna frau ningún fraude eh, en lo que ella Ella divulgaba mucho, eh, yo creo, ella decía mucho, ¿no? Las apariciones del escorial, ah. y tenía firme devoción por las apariciones de Escorial, y evidentemente son fraudes, son pero ella sí creía firmemente en lo que pasaba, y, y, y lo divulgaba como y ella Sánchez lo sentía Ventura, y lo creía, ¿no? Yo y Yo no, no me atrevería a utilizar el término crédulo, porque me suena un poco despectivo, yo creo que eran creyentes, grandes creyentes, y además cuando tú charlabas con, Fernando, con Francisco Sánchez Ventura sobre estos temas, A mí la sensación, supongo que, que a ti Bruno también, la sensación que transmitía era la de un hombre atormentado porque creía que realmente el anticristo estaba a punto sí, de manifestarse sí, sí, sí, sí. y las apariciones de la Virgen era lo último que nos podía salvar del apocalipsis inminente que, que estaba a punto de llegar Fíjame, pero que no llega, que estaba siempre tuve, con el cambio de hora, yo, nunca llega. en las muchas experiencias que tuve con él, con Sergio Ventura, que... Eh, Sánchez Ventura, bueno, pe si alguien quiere saber un poco su ciudad de vínculos políticos, que ponga ese apellido en internet y pues, se, va, se va a asustar, ¿no? Eh, por él, por su padre, por su tío, por, por todos, ¿no? Pero Sánchez Ventura, pues, es eh, el gran divulgador de las apariciones marianas en nuestro país, a través eh, de la revista María Mensajero, de la editorial Círculo, que él eh, apadrinó, que él creó. Y luego, pues... Eh, Una de las experiencias que tuve fue una entrevista que me encargaron que yo le hiciera a Sencio Ventura. Y en esa entrevista decía, es que el diablo está aquí ya. Ha venido el anticristo, el 666, y está en los botes de detergente. <risa> por el código de barras. Por el código de barras y por determinadas cosas y mencionaba una serie de embarcas. Bueno, pues... Dos días después de publicar la entrevista, los responsables de esas marcas llamaron por teléfono a la publicación en donde se dio a conocer esa entrevista. Querían denunciar a Sánchez Ventura y querían denunciarme a mí. Digo, yo solamente le he hecho una entrevista, ¿no? Y, y entonces fue a su despacho, en Zaragoza entonces, al despacho de Sánchez Ventura, Un representante legal de esta empresa de detergentes, de Procter, no sé qué, <risa> fue el representante legal de esa empresa y llegaron a un acuerdo y... Muy, muy, muy bien. Y entonces el representante legal le dijo a Sánchez Ventura, te compro todos los libros que queden, para que no se distribuya ni uno más. Y le compró todos los libros que quedaban. Es una buena técnica. Le compro todos los libros que <ríe> quedaban. Acabó la entrevista, la reunión, y yo recuerdo que justo cuando se iban me dice Sánchez Ventura, me dice, ¿ves? El diablo está detrás de ellos. Mira y efectivamente le quedaban 666 libros en almacén Sacher Ventura y eran los que habían comprado los de esta empresa, ¿no? Y entonces él decía, "¿Ves? El anticristo está entre nosotros y son ellos." Él es, por ejemplo, el responsable y yo creo que esta anécdota refleja muy bien la personalidad de Sánchez Ventura cuando en, en Umbe, las apariciones de Umbe, se aparece supuestamente la virgen y como todos los puntos de aparición pide que se le haga una capilla, Como no había dinero para hacer la capilla, pues Sánchez Ventura la pagó de su bolsillo y construyó él. Porque la tenía mucho capilla. dinero. Porque no es era constructor muy... de Medio de Zaragoza. o sea, que No tenía problemas económicos. Vamos. No era constructor medio de Medio Zaragoza. Su padre fue el dueño de Zaragoza entera. ¿no? O Sabré, eh, o sea, fue alcalde de, de, de, en la época franquista. Fue ¿no? eh, pues muchas cosas. ¿no? Y él vivía, eh, recuerdo que vivía en un edificio muy importante de Zaragoza. Eh, muy ...ruinoso... ...porque fue, eh, fue un edificio... ...que se construyó el edificio... ...Venus se llamaba... Eh, ...como una cosa eh, fantástica... ...estupenda... ...pero luego se hizo con una serie de materiales... ...fue horroroso... ...y él vivía solo ahí... ...en un edificio de diez plantas... ...el solo prácticamente... ...y él vivía y decía... ...me decía a mí... Es que aquí, Bruno, me he hecho seglar. digo, ¿qué es eso? Y digo, como lo curvas, pero sin digo, o sea, que no haces nada, ni con tu mujer. dice, no, mi mujer vive en otra ciudad, ¿no? O sea, era una cosa, las creencias eran tremendas, ¿no? Pero, pero sí, bueno, pero bueno, él tiene libros muy curiosos. Fantásticos, ¿eh? Desde el punto él de era vista un fenomenológico. un investigador. Eh, de, empezó sí. como un investigador de estos temas, de las apariciones marianas, y luego se convirtió en un creyente más, en un defensor. A mí lo que me de maravillaba libro, de Sánchez Ventura, y ya con esto termino, era su capacidad para reinterpretar los hechos y justificarlo absolutamente todo. Cuando sí, en el sí, caso sí. de las apariciones de Denia a Antonia Álvarez, eh, que decía que se le aparecía, que tenía un Cristo de Denia de, de limpias que lloraba sangre y entonces decía que se le aparecía la Virgen y tal y claro, la Virgen ha pedido dinero para hacer una capilla, la gente empezaba a dar dinero y con ese dinero le montó un gimnasio al hijo se montó un chaleo. De oje, pues él decía, no hombre, no, es que esto hay que entenderlo porque el diablo viene después pero las apariciones eran reales y Y además, cuando en Peña Blanca, que es uno de los casos más fascinantes de aparición mariana en Chile, el, el vidente, <risa> eh, que era un poco como nuestro guerrero del Tajo, ¿no? un poco alocado, eh, se hace una operación de cambio de sexo, pues creer que, que quería ser transexual y punto, lo de las apariciones era, era un trabajo, pues él lo presentaba como el mayor milagro de la Virgen comparable al cojo de Calanda. Al cojo de Calanda <risa> le puso una pierna y al vidente de Peña Blanca le puso, o bueno, lo quitó. Bueno, que hizo un cambio milagroso. Bueno, el Vidente este de Piñablanca el... me lo presentó Sánchez, precisamente. Fantástico. El Vidente de Piña Blanca en Chile eh, es unas unas apariciones eh, de Al la Virgen gigantes, fantásticas, eh, pero en un momento determinado. Pues el vidente de Peñablanca dejó de llamarse eh, José y pasó a llamar Josefina, no pasa absolutamente nada, no, pero, pero eso estaba, era un escandalizado, de la estaba escandalizado, estaba escandalizado y, y Sánchez Ventura estaba escandalizado. Es que el diablo ha, ha tomado posesión de estas apariciones ha aparecido el diablo, estaba obsesionado con el diablo. Y todas las obsesiones de Sánchez Ventura eran las de Pitite porque veían de lo mismo, estaban todo el día hablando, todo el día, todo el día juntos, ¿no? eran fantásticos bueno, eh, que hemos hablado de Sánchez Ventura y ahora vamos a hablar de Nerón eh, se han encontrado sus salas secretas sí de Nerón bueno, ya sabéis que, que es uno de los emperadores más importantes y lo último es que se ha conseguido hallar una sala secreta que la han denominado la sala de la esfinge porque entre las diferentes pinturas que hay sobre todo en la parte alta pues se eh, puede identificar una esfinge y también lo, lo ponen como con unos centauros. Esta sala pues, eh, es algo muy, muy importante porque la, direct la directora del yacimiento, que es eh, Alfonsina Russo, pues dice que de las diferentes salas que todavía están por descubrir, porque todo esto pertenece a un supercasoplón, otros le llaman el pisito, ¿no? el pisito de Nerón, que es la, la, la casa dorada, la Domus Aurea. Y se llama así porque había una bóveda dorada muy grande, pero en realidad la casa, como la llamó en origen Nerón, era la, la casa transitorium, porque no, en realidad no, no se llamaba la, la casa dorada. Bueno, pues son. Unas dependencias enormes que sufrieron muchísimo cuando el famoso incendio de Roma, que cuenta la leyenda, que lo ordenó Nerón, y bueno, pues ya se ha sabido que en realidad pues no fue él, pero sí le sirvió como excusa. ...para echarle la culpa a los cristianos... ...y así que, que no le machacaran a él. Bueno, pues la domus transitoria... No, ...o casa transitoria que él quería hacer ahí... La, chab la, chabolón, ...la chabolilla, el pisito... ...pues era tremendo. Os voy a comentar algunas características... ...que, que tenía el, el, el pisito. Bueno, pues el, el pisito tenía... ...una cantidad de dependencias enormes... ...por ejemplo... ...300 habitaciones... ...o más de 300 habitaciones... ...se calcula que ocupaba... ...alrededor de 50 hectáreas... ...entre las colinas del Palatino... ...y el Esquilino... ...dicen que con un área total de 25 veces... ...la del Coliseo... ...que además... ...en esa casa, en esos terrenos que tenía... ...incluía viñedos, campos de maíz... ...bosques... ¿Qué curiosidades comentan... ...pues por ejemplo... ...que de las 300 salas que había se supone que ninguna era un dormitorio, porque era un lugar que se utilizaba para fiestas, para celebrar cosas. Y hay otro misterio que todavía, por lo menos en todo lo que han ido excavando y sacando a la luz, no han descubierto. Y es que no tenía ni cocina y tampoco le tenía letrinas. Como sea, oh, una mierda fiesta, ¿eh? <risa> sin bebidas, sin dormitorios y sin letrinas. Vamos. Con lo cual, ahí, no sé, hay mucho misterio, mucho enigma, ¿no? Porque tanta sala, que hacían con tanta sala, tanta gente iba allí. Hombre, tampoco Herbón, dicen... Se está construyendo un palacio de mil habitaciones. Tampoco dice taxativamente que no existiera, sino que de momento no han descubierto o no han hallado ningún vestigio de, ni de la cocina ni De las letrinas, con lo cual, pues, bastante bien. Y bueno, pues, eh, ahora hay unas visitas que son virtuales, guiadas. Se han descubierto en su momento, en su momento, esta, esta casa dorada ya se abrió en 1999, pero que eh, estuvieron 20 años restaurándolo, pero en un momento dado lo cerraron por lo de siempre, porque las máximas eh, visitas que había, se estaba deteriorando, eh, había problemas de seguridad, había sí, desprendimientos. Hubo un derrumbe, exactamente, hubo sí, un derrumbe. Eso es. Y, y bueno, pues eh, se abrieron en un principio 150 salas y tal, pero bueno, luego al final lo, lo dejaron inaccesible. Pero sí es cierto que, que ahora pues eh, se puede hacer esa visita virtual desde el 2015, hay una zona que se puede, se puede visitar, Pero, poquito a poco, me imagino que se irán descubriendo nuevas salas y será, se irá viendo qué es lo que tenía ahí. Eh, y hay una cosa muy curiosa. ¿Sabéis cómo se quería llamar...? Eh, porque con todo esto del incendio, pues claro, eh, Nerón lo que hizo dijo bueno pues voy a aprovechar porque él estaba obsesionado con tener una ciudad similar a la que te había, a la que había tenido Alejandro, él estaba obsesionado con los, con los egipcios, con los Ptolomeos, y entonces dijo bueno pues yo voy a hacer mi Alejandría, ¿no? ¿Y cómo se llamaría eh, Roma si le construye Nerón a través de, primero con este palacio, con el, el, el Domus Aurea, Y, y luego lo que ir, iría a continuación ¿cómo se llamaría la ciudad? Nerópolis, ¿no? Exactamente, Nerópolis era como se quería llamar es que llamar. pude visitar la, la Domus Aurea eh, en esos años, al, en el torno al 2000 y algo Una visita así bastante restringida y la verdad es que es absolutamente espectacular lo que queda, sobre todo la, la gran sala que tiene una bóveda con, con parte abierta, es eh, increíble, la pena es que claro, se ha perdido todo lo que era el recubrimiento, que era lo que le daba ese, esa tonalidad dorada, ¿no? que debía ser maravilloso, quedan algunas pinturas y es eh, muy curiosa también la historia de cómo se ha conservado, porque cuando muere Nerón que muere bueno Nerón era un diplomático estupendo a todo el que le llevaba la contraria se lo cargaba a su madre se la cargó a Agripina, supuestamente pero luego también acabó el mismo en desgracia eh, bueno él se encargó también de matar casi bueno en Seneca se suicidó pero bueno Seneca, Petronio todos pensaban y que le había dijo, una conspiración le dijo lo mejor es que te suicides <risa> cuando Seneca había sido además su mentor había sido el que le había estado educando ¿no? pero es muy interesante porque luego es eh, Nerón cae en desgracia eh, también muere supuestamente también suicidado eh cuando huye de Roma, porque ya el Senado también ha, ha declarado otro nuevo, creo que era Galba ¿no? El que le declara César y es muy interesante porque lo que ocurre es que luego creo que es en tiempo de Trajano, todo sí. lo que es la Domus Aurea sí. se recubre o sea, se, se queda, Trajano lo ordena lo Trajano ordena. ordena recubrir eso porque si no hubiese sido saqueado, como han hecho 50.000 veces, que van extrayendo materiales para ir construyendo eso otros es. monumentos otras casas, como han hecho siempre en Roma y eso precisamente que la ha rellenado, la rellenó digamos de escombros y eso es lo que la ha preservado el problema también es que ha construido encima en muchas partes y por eso tiene esos problemas también de derrumbe, ¿no? pero lo que se puede ver hoy en día aunque está muy deslucido y está casi pues digamos el hueso del de, de edificio, es espectacular o sea, debía ser una maravilla, luego tenía también un lago en las inmediaciones, bueno, bueno, montó ahí una, una escenografía brutal. Bueno, la sala está de la Esfinge, se ve esa bóveda pero lo que son los cimientos, lo de abajo realmente todavía está cubierto, no se ha excavado y está ya en la página web en Onda Cero Punto en la sección dedicada a la Rosas Vientos, es eh, lo que comentamos ayer contigo, Manuel. Eso, en el círculo secreto, es un personaje real, que luego ha sido un personaje de ficción, un personaje misterioso, y se han dicho muchas eh, cosas sobre la Llorona. Y, y también sobre María Tudor, M L Bloody Mary, María la Sangrienta, eh, que aparece un artículo sobre ella en la revista Historia, de España y el mundo, la revista de Historia, eh, que este mes se presenta en su portada, Carlos I. Y tenemos al redactor jefe de esta revista para hablarnos un poquito de ella, de María Tudor. Alberto de Fruto, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. María Tudor, María la Sangrieta es el nombre con el que ha pasado la historia. Eh, es un nombre que también forma parte de su leyenda negra, ¿no? Sí, el nombre es Vladimir, eh, igual que ese cóctel eh, tan típico hecho de vodka y, y tomate, María la Sangrienta, ¿no? la leyenda que arrastra a esta mujer, hija de Enrique VIII y de Catalina de Aragón, a su vez hija de los Reyes Católicos, educada en la fe católica por su madre, eh, y que eh, bueno, eh, tras la, boda, tras la eh, boda de Enrique VIII de su padre con eh, Ana Bolena y el nacimiento de Isabel I, cae un poco en desgracia, Las tornas han cambiado en Inglaterra, se ha convertido el país al anglicanismo y ella como eh, mujer eh, católica eh, queda un poco eh, abjurada, rinconada en, eh, en, esa, en, esa, en esa historia. no A su vez era prima de Carlos eh, I, Carlos V de Alemania y tía y segunda esposa de Felipe II. Eh, la verdad es que todo quedaba en familia entonces <risa> eh, polines, familia. Eh, eh, había mucha endogamia entonces oye por cierto en la revista Historia eh, de España y del Mundo publicáis en el artículo que le dedicáis a esta reina sí, sanguinaria sí. Eh, publicáis un cuadro en donde se veía pues eh, encaja con ese eh apodo ¿no? con azote de infieles eh, porque la verdad es que esa mirada es un poco terrible ¿eh? Sí, es una mirada terrible, pero también hay que reconocer que eh, la leyenda negra que arrastra esta esta mujer viene de época posterior, ¿no? Viene del reinado de su hermanastra Isabel I y de, en fin, un libro de, de que se llamaba eh, un libro sobre los eh, el, eh, la persecución a los herejes, el libro de los mártires de John Fox, en el que se le acusa de haber eh, matado a decenas, a cientos de protestantes y esto es cierto, hay un total, hay un registro de 283 ejecutados bajo su reinado pero también es cierto que no fueron eh, más eh, laxos los protestantes en la persecución contra los católicos, lo que sí es cierto es que la, la historia la escriben lo, los vencedores, en en el caso Inglaterra, a, a raíz de, de, del reinado de Isabel I, se convirtió en un país plenamente anglicano, ya lo, lo había sido en la, en la época del padre de, de Isabel I de Enrique VIII, pero Enrique VIII era un rey todavía católico, ¿no? Eduardo VI ya da un poco ese viraje al anglicanismo, Isabel I lo, lo reafirma Y, eh, en fin, esa represión religiosa que sin duda caracterizó el reinado de María Tudor no fue eh, quizá tan grave como, como fue igual de grave que el, la persecución religiosa en tiempos de Isabel I y en tiempos de aquella época de, de guerra de religiones. Y en este reportaje, en la revista Historia, hay eh, mucho de uno de los lugares eh, muy relacionados con la vida de María Tudor, de Bloody y de María la Sangrienta. La Torre de Londres es un icono eh, unido a ella, unido a esta figura. Sí, eh, sin duda. Eh, allí eh, María Tudor eh, encerró a su hermanastra Isabel I durante un tiempo. Allí también fue donde se produjo la ejecución de la mujer eh, que reinó durante nueve días, de Jane Grey que fue una antecesora suya eh, fue concretamente la eh, la sucesora de Eduardo VI, eh, fue la, una, la sobrina nieta de Enrique VIII y eh, en fin eh, fue una, en fin la Torre de Londres es un lugar mítico en la historia de Inglaterra no ya por estos hechos sino en fin eh, antes y después eh, marca la historia de Inglaterra y su visita es muy recomendable porque hay historias eh, tétricas, eh, apasionantes y fascinantes en este número, en el número de este mes de la revista Historia, Historia de España y el Mundo. Redactor jefe Alberto de Frutos ha estado esta noche con nosotros. Alberto, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y ahora las noticias y después continuamos en las Rosas Ventos en Onda Cero.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 Comenzamos un nuevo tramo, comenzamos en la última hora de los dos vientos, eh, todavía unos instantes más eh, en Tertulia Zona Cero. Vamos a tener también los misterios eh, del 11S, apariciones y demás hechos enigmáticos en el pasado con Laura Falcolara. También vamos a tener mujeres eh, con historia, con Silvia Casasola y fronteras eh, del futuro las que atravesaremos con Javier Reyes Sevillano. Pero antes, unos instantes más en la Tertulia Zona Cero, instantes eh, que vamos a reservar para hablar de la terapia de fagos Juajo Pues mira, se, ¿Qué podría, es eso? se podría titular también como casi una película de, de la Marvel, ¿no? Virus contra superbacterias, porque va, va un poco en eso. <risa> y es que, bueno, eh, ha salido, la, yo recogí la noticia en el del Confidencial, eh, escrita por Antonio Villarreal, que el titular era que una chica de 15 años logra derrotar a las superbacterias gracias a la terapia de fagos. Y esto es muy interesante, porque, bueno, aquí también hemos comentado en muchas ocasiones la situación, una de las principales alarmas que ahora hay dentro de la medicina moderna, es que cada vez los antibióticos, pues son menos eficaces eh, las bacterias se están haciendo cada vez más resistentes son las denominadas superbacterias han ido evolucionando, se han ido adaptando a ese enemigo mortal que eran los antibióticos y bueno pues eh, ahora mismo esas mutaciones están haciendo que como digo cada vez se convierta, sea más difícil acabar con ellas esto es una cosa que siempre se ha sabido por ejemplo eh, solamente ya cinco años después de que se descubriera la penicilina ya se empezaron a detectar bacterias que eran resistentes a ella en la actualidad pues la tuberculosis La, o la neumonía son cada vez más difíciles de, de curar Se estima que actualmente ya hay 700.000 personas que mueren cada año por infecciones resistentes a los antibióticos. Se calcula que para el año 2050 esta cifra se va a elevar a unos 10 millones de personas que, por tanto, van a morir... ...y ya no va a haber, en principio, antibióticos para ellas. ¡Qué noticias más bonitas! Son todos... Sí, pero ahora vamos, ahora vamos con el lado bueno, ¿no? En España, datos de España, 35.000 personas al año, que también parece que fallecen porque ya no son los antibióticos eficaces. Y luego he estado recopilando algunas noticias muy interesantes... Y Y es que, para que nos hagamos una idea, en los últimos 30 años no se ha desarrollado al parecer ningún nuevo tipo de antibiótico. O sea que seguimos trabajando con la misma materia prima, mientras que el enemigo se está adaptando ¿no? y se está y está evolucionando. Claro, frente a esto, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que, claro, los científicos están trabajando contra reloj, buscando alternativas. Hay algún caso, por ejemplo, uno de, los, de nuestras eminencias dentro del Centro Nacional de Biotecnología, que es eh, Daniel López Serrano, él está buscando en reutilizar viejos antibióticos es decir, bueno si las, eh, las cepas de bacterias van evolucionando pues nos podemos encontrar que antiguos antibióticos que no valían ahora a lo mejor vuelven a valer bueno, esto es un camino que sigue siendo limitado porque de nuevo nos encontraremos que las bacterias se van a volver a redactar pero hay otro camino ...que es el que han aplicado a esta chica que, que comentábamos... ...que ha salido publicado en la, en la revista Nature... En, en, la, ...en la revista que tienen de medicina... ...y bueno, que, que lo que le han aplicado son estos fagos... ...esta eh, terapia que consiste en utilizar virus... ...y es una cuestión muy interesante, ¿no? Sabemos que hay unos tipos de, de virus... ...que se denominan bacteriófagos... ...estos virus se lo que actúan es como auténticos parásitos... ...se introducen dentro de la bacteria en cuestión... Eh, en este caso mmm, lo que hacen es que ahí dentro de ellas se replican y al final consiguen matarla porque se van multiplicando estos virus hasta que finalmente digamos casi como que hacen estallar a la célula rompen la membrana que tiene eh, la bacteria y de esa manera pues ya claro eh, acaba con ella además los virus se van replicando se van infectando al resto de las bacterias que hay de esa misma cepa y con esa de esa manera podrían acabar con la enfermedad y pues, el claro, virus luego como lo elimina el paciente el virus se supone que bueno luego ya hay eh, bueno, bacteria, claro, desaparece. desaparece claro y además es muy interesante porque funciona de una manera muy específica es decir el virus bueno aparte que también los virus son más resistentes También, no sé, que los mismos pueden quedarse ahí enquistados de alguna manera y sobrevivir. Depende del tipo de virus. Eh, porque... te digo que no sé si hay efectos secundarios. Claro, ahí hay una, una cuestión, es que de momento no se han detectado efectos secundarios, porque lo bueno que tienen estos virus es que actúan sobre determinadas bacterias muy específicas. Es lo bueno y lo malo. O sea, los antibióticos son como la terminología que yo recuerdo del doctor House, ¿no? de, de alto espectro, ¿no? de amplio espectro, que tú lo lanzas y te mata digamos, todo lo que pilla, pero estos son, eh, los fagos actúan solamente... Focalizan. Y, y tienes que hacerlos para determinadas bacterias. Que esto tiene el problema de que, claro, hay que hacer todo un desarrollo tecnológico ¿no? y científico para identificar qué fago corresponde con qué bacteria. Lo interesante de esto es que hay una historia particular, que es que una vez que se descubrieron los antibióticos, pues se abandonó esta línea de trabajo que ya existía en la época de la penicilina. Y sin embargo los que sí que lo mantuvieron en desarrollo fueron en el bloque soviético, ahí sí que siguió este, este estudio de los virus contra las bacterias, ahora se está volviendo a él y resulta que una, cuestión, una historia que contaban también en el propio confidencial es que para atender a un paciente en España se compraron fagos en Georgia y de esa manera se trajeron de ese laboratorio y se inocularon a, al paciente aquí y se pudo, se le pudo salvar esos fagos específicamente hechos contra la enfermedad que tenía este este paciente. ¿No? Entonces hay como toda una industria está luego ya mirando por internet más y se ve que en Polonia, en otros sitios, hay laboratorios que están trabajando con esta terapia y bueno, de momento, pues como digo, parece una, una alternativa Puede tener también algún eh, efecto secundario, pero como digo, eh, eh, bueno, más que un efecto secundario, sí que puede haber algunos fagos que codifiquen a veces toxinas dentro de determinadas bacterias, pero por lo menos es una línea de trabajo que, bueno, que por lo menos nos da cierta esperanza, ¿no? Y una vía pues sí, sí, claro. alternativa muy específica, porque yo digo que va a hay que trabajar sobre cada caso concreto, sobre cada bacteria, pero es muy prometedora porque también se da una, una circunstancia y es que, Eh, al mismo tiempo que evoluciona la bacteria para adaptarse a este fago, a este virus. También evoluciona también, el virus. También evoluciona el virus. Entonces, claro. Qué bueno. es, es una, Por eso digo que es un, una cuestión aquí. Me, me ha llamado duelo, mucha es un atención. duelo sí, total. Sí. No, sí, de, de todas formas, a mí me parece bien porque se supone que la medicina futura es personalizar el tratamiento e ir directamente focalizando lo que tiene cada uno, no estar, venga, a tomarte pastillas y pastillas para que te arreglan una cosa y te estropean otra. O sea que con esto ya se está haciendo vamos a ver, lo que pero bueno, por lo menos en alternativa a los antibióticos que vemos que ya se nos acaban pues hasta aquí la Tertulia Zona Cero de esta noche, Tertulia Zona Cero con Juanjo José Sánchez Oro con Manuel Carvallal, con Josep Quijarro. gracias, cuidaros mucho gracias. hasta la próxima en Onda Cero, la rosa de los vientos Ecos del Pasado Y los ecos del pasado esta noche se trasladan a un suceso que ocurrió hace casi 20 años, pero que marca un antes y un después en la historia de la humanidad. Es, sin lugar a dudas, uno de los momentos con la caída del muro más importante que ha tenido el mundo, que ha tenido la historia desde la Segunda Guerra Mundial. Hablamos del 11-S. Y hay muchos misterios y muchos enigmas en relación al 11-S, en relación a una fecha que lo cambió todo. Y lo vamos a tratar aquí, lo vamos a hablar aquí, en Ecosend, del pasado con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Es un suceso, ¿todo el mundo se acuerda qué estaba haciendo entonces? Aunque... Ocurrió hace casi ya 20 años, eh, pero y parece que fue ayer, pero ya hace casi 20 años. Marcó un antes y un después, eh, pero todo el mundo se acuerda de lo que estaba haciendo, de lo que estaba diciendo, de lo que estaba pasando esa tarde, eh, las 3 eh, de la tarde en nuestro país, eh, y de lo que estaba haciendo en ese momento. ¿Tú qué estabas haciendo? Pues fíjate yo estaba con mi ex marido en casa, estaba, me quedaban meses para dar a luz a mi hija, ...y mi ex marido cuando dio la noticia me dice... ...nos vamos a Sudamérica... ...y digo, ¿cómo es que a Sudamérica? ...porque claro. lo primero que pensó fue... ...esto es una tercera guerra mundial... ...y Europa va a verse implicada en ella, seguro... ...y, y o sea, yo lo recuerdo que bueno... ...que fue realmente de, de, de paralizarse el mundo... ...es que fue como estar viendo una película... ...parece que nos habían sentado a la hora de la comida... Eh, ...porque nuestro país fue a partir de las 3 de la tarde... Eh, ...nos habían sentado a ver una película apocalíptica... ...porque lo que estaba ocurriendo era lo más eh, terrible... Se estaban cayendo los, en los dos principales edificios de la principal ciudad del mundo del motor económico del planeta. Fue realmente, yo creo, uno de los sucesos más trágicos y más impactantes de la historia. Yo creo que, que bueno, de hecho va a pasar, yo creo, que con los siglos, pasará la historia probablemente como el inicio de una Tercera Guerra Mundial. Una guerra mundial muy diferente a la que conocíamos, ¿no? Porque yo creo que hemos cambiado el concepto tradicional de guerra por una guerra de personas individuales, eh, bueno, que son los suicidas eh, islámicos, y es otro modelo de combate, completamente distinto a lo que conocíamos. Y seguramente es un conflicto mundial, eh, pero... Eh, formado por muchos eh, conflictos eh, no es una guerra eh, como fue la primera guerra mundial, como fue la segunda es una guerra sucesiva es una guerra de pensamientos, es una guerra de formas eh, de ver eh, decía yo que el, eh, la caída del muro y el 11S son seguramente los dos momentos más importantes eh, desde la segunda guerra mundial eh, cayó un muro, aquí se levantó otro que no se veía el mundo se dividió y se partió en dos en, en ese momento eh, todavía estamos pasando las consecuencias y las pasaremos toda la vida de lo que sucedió el 11S. El 11S, hay muchas cosas que decir sobre el 11S y también tiene una perspectiva muy relacionada con el mundo del misterio y como un suceso que fue importante y que ha marcado un antes y un después, que ha marcado la historia y que marcará la historia que lo estuvieran, no futuras generaciones, sino to todas las generaciones del futuro. bueno pues Un profeta como Nostradamus, el más importante, pues evidentemente de alguna forma tuvo que intuir lo que iba a suceder. Efectivamente, es una de, de las profecías quizás de Nostradamus que yo creo que puede interpretarse más claramente. El problema de Nostradamus siempre es el mismo, que la manera que tiene de redactar y describir de sucesos del futuro, que evidentemente muchos de los elementos que, que él eh, describe ni tan siquiera sabía lo que eran, eh, dificulta mucho su identificación. Luego a posteriori es bastante más fácil identificar en qué se asocian cada uno de, de los sucesos. ¿no? En este caso, si te fijas, eh, Nostradamus de, escribió lo siguiente, puso lo siguiente, desde los 45 grados el cielo arderá, ¿por qué 45 grados? Porque es la visión panorámica que teníamos todos los espectadores, no lo veíamos a ras del suelo, lo veíamos desde la óptica de las cámaras, o sea, desde eh, la óptica de un avión, ¿no? Luego decía, el fuego que desciende de él se aproximará a la ciudad nueva. ¿Quién es la qué es la ciudad nueva? Sino Nueva York. O sea, yo creo que más claro imposible. Y seguía de la siguiente forma, en un instante se alzará una gran llamarada que les someterá a una prueba externa. Fijémonos eh, que una de las cosas que repetía continuamente el presidente en aquel momento de Estados Unidos, Bush, eh, cuando a, en, le entrevistaron por la televisión, era que acababan de superar una prueba extrema. Y lo dijo en varias ocasiones, ni en una, ni en dos, ni en tres. Pero hay más cosas, por ejemplo, eh, también eh, comentó cuando en el momento de la colisión hay una frase que dice lo siguiente, en un instante se alzará una gran llamarada que les someterá a una prueba extrema, que esto es lo que como hemos comentado, y continúa eh, de la siguiente de la siguiente forma dos grandes rocas rodarán sobre la otra como si fueran un molino y los ríos se volverán rojos dos grandes rocas claro pensemos Que, ¿Cómo podía describir en aquel instante nos Nostradamus lo que eran dos rascacielos? Es que es inimaginable. Pensemos que estamos hablando del siglo que el siglo XVI era. Claro, ¿verdad? han pasado Exacto. casi 500 años. Claro, en aquel Desde momento no existían los rascacielos. Claro. Entonces, él habla de eso, de dos grandes rocas que rodaron una sobre la otra. Y hay otro momento que dice, tras, eh, tras agitarse la Tierra, el fuego del centro de la Tierra causará un terremoto alrededor de la ciudad nueva. Nuevamente, la gente que estaba en Nueva York ese día, sobre todo cercanos a la zona cero, dicen que el suelo tembló como si hubiera un terremoto como si hubiera un seísmo realmente en la zona y en otra cuarteta Nostradamus vuelve a referirse a esas dos rocas y dice otra cosa curiosísima ¿no? algo que también hay que entender como la perspectiva del tiempo en que él lo escribió y dice lo siguiente, las montañas huecas construidas por el hombre ¿Qué puede ser una montaña hueca? O sea, es que, eh, claro, tú lo lees sin saber eh, lo que pasó en Nueva York y te quedas pensando, ¿qué a decir con una montaña hueca? Cuando ocurre y tú lees esto, dices, es que tiene todo el sentido. ¿Cómo va a describir un señor del siglo XVI lo que es un rascacielos? Claro, eh, algo tan imponente, más de 100 pisos, más de 300 metros de altura. Era el símbolo del mundo, el símbolo de una ciudad que, eh, evidentemente, eh, no existía por entonces y no podía ver de otra forma como la ciudad de Nueva y luego ¿No? fue conocida como Nueva York, pero es que se acababa de descubrir América, ¿cómo iba a existir algo parecido a Nueva York? Y luego existió. Efectivamente, por eso te digo que cuando tú lo lees con carácter retroactivo... Toma todo el sentido de La ciudad nueva eh, Las montañas huecas Construidas por el hombre Hay una serie de elementos Que, que, que cobran sentido Cuando los lees Después de pasar el suceso Y se relacionan fácilmente ¿no? Pero no solamente fue Nostradamus Tenemos otra, otra persona Que también eh, Describió el, el 11S De una manera también Realmente inquietante ¿no? Que fue la banca y, Claro Y eso que ella Bueno El eh, 11S nos sirvió Para descubrir casos eh, Y profecías eh, De personajes Que no eran conocidos conocidos, eh, pero, por ejemplo, eh, esta mujer era una de ellas eh, que no podía haber visto lo que sucedía, porque ella era ciega. Era una mujer ciega búlgara, eh, ya en su momento eh, predijo, por ejemplo, el tsunami de 2004, ¿no? sin ir más lejos, y respecto al 11S, sus frases exactas fueron las siguientes. Horror, horror, los hermanos estadounidenses caerán tras ser atacados por los pájaros de acero, la sangre de inocentes se derramará. O sea, también creo que es, es impactante la claridad con la que describe precisamente lo que sucedió la verdad es que es una profeta interesantísima Papa Gamga. Eh, esta profeta ciega, esta profeta búlgara eh, tiene muchos eh, textos, hay eh, muchas cosas que se pueden destacar ya de se conocieron en muchas cosas se conocieron también los testimonios en, de personas que estuvieron ahí que estuvieron en, en la zona cero, que estuvieron en los aviones incluso que habían protagonizado aquel suceso La verdad es que la realidad, si nos dejamos ya de profecías, si nos vamos a lo que ocurrió al día y a los sucesos reales, Eh, ...son muy impactantes... ...de hecho, por ejemplo... ...te voy a leer cosas que, que dijeron pues... ...familiares de, los, de, los, de la gente que murió en estos edificios... ¿no? ...Nancy Orson... Eh, ...cuya cuñada viajaba en el vuelo 11 de American Airlines... ...decía lo siguiente... ...me entristece profundamente ver este lugar vacío... Eh, ...ella decía que ver el, bo, el socavón... ...que había dejado el World Trade Center... ...para ella era como una brecha en su corazón... ...el continuar cada día reviviendo el horror que se vivió... ...pensemos que eh, de las 1.151 familias, eh, muchas de ellas ni tan siquiera llegaron a recibir nunca un fragmento que enterrar. Durante nueve meses duró la limpieza de la zona cero y solo se encontraron 294 cuerpos, denominando cuerpo aquello que al menos fuera en un 42% un ser humano. Eh, ella, por ejemplo, recibió restos humanos que pudo enterrar y que fueron verificados con su ADN, tres trozos para ser exactos, y bueno, y lo que dice ella, dice que al menos pude hacer un, fa un funeral, ¿no? Pero fíjate lo duro que es la historia cuando al tiempo se ha descubierto que hay restos humanos, por ejemplo, todavía en el tejado del Deutsche Bank, un edificio contiguo al World Trade Center que aún espera ser demolido, ¿no? Ella confiesa, lógicamente, que le horrorizó pensar que podía haber ahí trozos de, de esa persona, de ese familiar suyo, ¿no? Muchos de los, de, los bueno, de, de las personas afectadas por el 11S comentaban que a día de hoy se han ido descubierto hasta 500 fragmentos adicionales trozos algunos incluso cráneos y que debería de alguna manera rastrearse a fondo la zona cero para al menos intentar sanar esa brecha de alguna forma no porque pensar que hay trozos todavía de tu posible familiar esparcidos por las por las azoteas de los edificios, tiene que ser sinceramente muy duro. Es que el eh, 3NTR, eh, pensamos en las Torres Gemelas, eh, pero era mucho más. Eran siete edificios eh, y muchos de ellos eh, cayeron y colisionaron eh, y colapsaron ese día. Eh, evidentemente las Torres Gemelas se llevaron todo el protagonismo, pero toda la zona eh, sufrió y toda la zona eh, también eh, hubo... Y, Es que hubo miles eh, de víctimas, tres eh, mil eh, víctimas, y los eh, fenómenos paranormales ahí, en el Voltric Center, en las Torres Gemelas, eh, no comenzaron eh, años eh, después del ataque, sino... Eh, pocas horas después pocos minutos después en de que se hubiera producido efectivamente fueron muchas personas las que aseguraron haber visto en las imágenes televisivas misteriosas figuras semitransparentes flotando entre los escombros los equipos de rescate eh, cuando estaban en la zona cero hay gente que estuvo ahí que comenta por ejemplo haber visto a una supuesta enfermera de la segunda guerra mundial deambulando como intentando dar comida a la gente que estaba ayudando a la, a, bueno, ayudando a sacar lo, a, lo, a la gente que pudieron sacar ...y lógicamente, y no fueron una ni dos personas... El, eh, ...por ejemplo, el, el, el sargento de policía Frank Mara... ...de 48 años, escribió un libro... ...llamado en castigano... ...el vertedero de la tierra santificada... ...en el que relata sus experiencias... ...cuando buscaba eh, a través de los escombros... ¿no? ...y dice que él vio a esa enfermera fantasmal... ...vestida con el típico eh, traje de la Cruz Roja... ...de la Segunda Guerra Mundial... ...pero otros muchos voluntarios... ...también dicen haber visto una mujer de color... ...vestida de enfermera de la Segunda Guerra Mundial... ...luego por ejemplo... Eh, muchos del departamento de policía describieron eh, sucesos inexplicables ese mismo día eh, Joel Ani dijo por ejemplo a los medios que mientras se dirigía al vertedero donde se arrojaron los desechos, vio a un hombre caminando por la zona en medio de la noche él se acercó, para, para pensándose que era una persona real y desapareció ante sus ojos y de estas apariciones hay muchísimas, quizás la más impactante es la imagen eh, que fue mostrada, una imagen como de una figura angelical que se elevaba al cielo eh, en, en una de las dos columnas verticales de luz que se crearon en recuerdo de los atentados ¿no? Eh, Rich eh, McCorman fue la persona que consiguió tomar esta enigmática imagen, él se encontraba en el puente, puente Hobocoven Hobo eh, dijo que justo estaba convencido de que esa misteriosa imagen era algo así como una visión quizás de Jesús con los brazos cruzados o una señal angelical en cualquier caso fuera lo que fuera sí que es cierto que ha habido varias imágenes emitidas por televisión y que la gente puede incluso contrastar en internet que me siembra al menos, la duda de qué es lo que se vio, y no es una ni dos, sino son diversas imágenes las que, las que se pueden ver de, del tema. La verdad es que eh, da un poquito de esperanza este caso, ¿no?, eh, que se produzca la aparición de algo angelical eh, en mitad del infierno que tuvo que ser aquello. Totalmente. Fíjate cómo es que la gente informa que en el hueco en donde pues se hundieron las torres se puede escuchar un misterioso zumbido que parece recuerda como si fuera un lamento, ¿no? Como si todas las almas estuvieran casi llorando en esa zona. Hay personas que dicen que si estás en los pisos noventa y tres al noventa y nueve del nuevo edificio entre la medianoche y las tres de la madrugada, Todavía a veces se, se ve la aparición de un avión fantasmal que viene directo hacia el edificio. Antes de que se construyera el, el One World Trade Center, el hotel Millennium Hilton, que daba directamente a la zona cero, sufrió varias quejas de clientes. Clientes que decían, por ejemplo, hubo un visitante que juró que en su habitación es como si hubieran multitud de personas que no le dejaban dormir. Otros se quejaron al personal del hotel que tenían pesadillas eh, insoportables, intensas, donde veía las víctimas del 11S golpeando las ventanas de hotel. Debido a eso, hasta que no se arregló toda la zona, se anularon lo que fue el alquiler de esas habitaciones que daban a la zona cero, porque se ve que las quejas eran continuas. Imagínate la impresión. Lo que nos vas a contar con continuación además eh, es algo que fortalece la hipótesis, que lo hemos hablado aquí en alguna ocasión, de que los sucesos y los lugares en donde ocurren cosas eh, muy importantes, eh, parece que se quedan impregnadas y hay personas, hay psíquicas, hay personas que son capaces de ver o de sentir aquello que no es perceptible, que parece que traspasan esa frontera y que eh, son capaces de experimentar algo en donde sucedió un hecho muy importante, y también en esto pasó ¿no? Fíjate, hay personas psíquicas que aseguran haber tenido realmente experiencias aterradoras, hay una reconocida medium estadounidense, Mary Sinclair que dijo que se vio obligada a finalizar una visión de las torres justo antes del atentado porque era horrible. Según lo que comentó en su, en su blog, después de tener la visión eh, se vio a sí misma mirando la cabina de un avión donde los pasajeros, cuyas caras eran como anónimas, como neutras, eh, estaban como rodeados por una extraña app de luz blanca. Sin ellos, eh, los pasajeros que ya veía no tenían expresión en el rostro y la miraban como, atén, como atónitos. ¿no? Automáticamente eh, vio el caos, vio San sangre, destrucción, lágrimas, dolor, y, y tuvo que interrumpir la visión porque era incapaz de seguir con aquel dolor que sentía. Y ahora te voy a contar algo que nunca he contado, sinceramente, de cuando yo he estado, bueno, durante muchos años eh, he tenido por trabajo que ir a Nueva York eh, en, en el mes de julio, y lógicamente he conocido Nueva York con y sin el World Trade Center. Sí. El primer año, cuando fui justo después de, de los atentados, bajé. ...a la zona cero... ...justo la estaban reconstruyendo... ...y te tengo que decir que... que cuando te acercabas a la, a la zona... ...ahí había un, un perímetro de seguridad... ...porque todavía estaban con obras de reconstrucción... ...pero sí que te puedo decir que cuando te acercabas... Al, ...al perímetro de esa obra... Eh, ...la sensación de tristeza... ...de dolor... Eh, ...la impregnación de la zona era aterradora... ...o sea yo iba con mi pareja en aquel momento... ...y le pedí que nos fuéramos de allí... ...porque no soportaba la intensidad... ...ya no de la historia que sabías que había ocurrido ahí... ...que lógicamente te puede impresionar... ...sino eh, ese algo que a veces siento... ...y que no puedo describir exactamente... ...ni de por qué se produce, ni de qué forma pero tengo que decir que allí lo sentí y era insoportable, directamente insoportable. No hay palabras eh, para esas experiencias, eh, porque son experiencias que tocan el sentimiento que tocan el corazón y es muy difícil escribirlas. Solo hay dos lugares donde he sentido algo parecido, uno es aquí y otro fue cuando estuve en Birkenau, es más que nos, fíjate cuando estuve en Birkenau, también hubo un par de puntos del campo de concentración de Birkenau donde me tuve que salir porque tenía hasta náuseas, o sea tremendo. Tremendo, desde luego, 11 es historia, historia eh, pasada, presente y futura historia de la humanidad eh, ya es un suceso importante es el suceso más importante que hemos eh, vivido en nuestra era sin lugar a dudas y además eh, este verano eh, la gente que quiera puede viajar a aquellos eh, lugares que también han sido historia y que están muy relacionados eh, con eh, las eh, cosas eh, que, que hablamos, eh, hemos mencionado algunos, se va a ir a los campos de concentración nos vamos a ir a a Berlín, nos vamos a ir a Polonia eh, por ejemplo, parte de la historia de la humanidad también se ha escrito ahí y allí nos vamos, que la gente empieza a preparar eh, las eh, maletas y pues a preparar sí. el verano porque dentro de un poquito hay viajes a la zona ¿no? Pues fíjate, del 26 de julio al 2 de agosto Eh, y vais a ir tú y Óscar Herradón, que es un gran experto en Segunda Guerra Mundial y en el tema nazi, eh, vas a ir los dos juntos de guía a, con un grupo pues, precisamente a recorrer todo eso, la, la zona de la Europa nazi, ¿no? que llamamos. Estaréis ber en Berlín, en Varsovia, recorreréis el búnker de Hitler. Bueno, cuéntalo tú, que al final vas a ir tú de guía. Y yo te voy a proponer que la semana que viene hagamos un especial solamente de eso, de la Segunda Guerra Mundial y la zona nazi, de todo lo que tiene que ver con el mundo nazi, el misterio, porque es un tema apasionante. Y así gente se le da también eh, la boca agua pensando en ese posible viaje. Claro, y, y es que además eh, esa historia, la de la Segunda Guerra Mundial, lo que había detrás eh, de los nazis, esas eh, creencias estaban muy relacionadas con el esoterismo, con algunas de las cosas que vamos a, a ver y visitar en ese viaje en la ciudad subterránea, de Hilder, eh, porque en todo entorno al partido nazi había una serie de creencias, vamos a hablar eh, mucho de eso, eh, mucho de esas eh, creencias que tienen mucho que ver con el esoterismo y, el misterio, eh, pero el mundo cambió a partir de, de esas ideas alocadas, de esa gente encabezada por la figura de Hitler. Eh, Hombre, que... yo siempre digo lo mismo, o sea, la gente se sorprende, porque mucha gente no lo sabe, que Hitler fue elegido, o sea, Hitler no es un dictador que de repente se impone a un país, Hitler fue elegido por una sociedad, evidentemente, que estaba absolutamente hastiada y harta de todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Esas cosas pueden volver a pasar, como se suele decir, el ser humano es el único ser que repite y comete dos veces los mismos errores que seamos todos conscientes de ello pero también como decías o sea, eh, Hitler era un hombre fascinado por el esoterismo era un hombre que tenía un astrólogo personal era un hombre fascinado con los objetos de poder, de todo eso hablaremos la semana que viene. La semana que viene hablamos eh, de ese viaje, de cómo la gente de nuestros oyentes eh, pueden conocer y los lectores eh, de la revista Historia de España y el Mundo pueden conocer eh, Berlín, pueden conocer eh, Varsovia, pueden conocer lo que fue la Europa y los entran eh, sobre este viaje eh, se encuentra también en una página web, ¿no? Efectivamente, en rutashistoria.es. Y Mientras en, en rutashistoria.es encontrarán toda la información. En rutashistoria.es está toda la información y en rutasmisterio.es también está la información de otro de los viajes a los que la gente se puede apuntar en este verano. Efectivamente, en este caso estamos hablando de finales de agosto. Del 24 al 31 de agosto viajaremos Lorenzo Fernández Bueno y Servidora eh, como guías a recorrer la República Checa y Eslovaquia. Llegaremos hasta Bratislava, recorreremos ciudades tan hermosas y tan enigmáticas como Praga, lugares tan apasionantes pues como es el Puente de San Carlos, la Plaza sí. de la Ciudad Vieja, el reloj astronómico, eh, por ejemplo, el barrio judío, eh, el hotel de la, de la duquesa sangrienta ¿no? de elizabeth Bazori, aquella mujer que mataba a las jovencitas para En sangre porque pensaba que así iba a rejuvenecer... Eh, ...lugares realmente únicos y apasionantes... ...y yo creo que nuevamente aquellos que quieren acompañarnos... ...deberían entrar a la página en este caso de rutasmisterio.es... ...y ahí encontrarán toda la información para poder acompañarnos... ...a mí a Lorenzo en este otro viaje que haremos a finales de agosto... La gente que vaya a esos eh, viajes, eh, que pase un verano estupendo con vosotros eh, en eh, la República Checa, en Praga, en Berlín, en Varsovia, vamos a seguir hablando y la semana que viene hablamos eh, de ese viaje para conocer el centro de lo que fue la Europa de los eh, nazis, el centro de lo que fue la Europa de Hitler y sus eh, creencias y con mucha información sobre eso, sobre esas eh, creencias esotéricas que rodeaban al partido nazi de, de Hitler. Laura, hablamos la semana que viene, ¿te parece...? Perfecto, muy buenas noches a todos. Y William fue la mejor narradora de historias. ...de los pioneros en Norteamérica... ...y esa es la protagonista de esta noche... ...en el relato de Silvia Casasora... ...en Mujeres con Historia. Mujeres con Historia. Norteamérica es un continente muy joven... ...y también muy salvaje... ...que en sus inicios fue colonizado... ...por millones de pioneros... ...la mayor parte llegados de Europa que buscaban una tierra nueva donde asentarse aquellos pioneros fraguaron la idiosincrasia de lo que hoy en día es Norteamérica una de las escritoras que mejor supo retratar esos momentos fue nuestra protagonista de hoy Willa Carter Willa fue una mujer que vivió en carne propia no solo la difícil adaptación de nacer en Virginia y crecer en el duro estado de Nebraska el primero de los grandes asentamientos... al norte del Mississippi tras la guerra civil... sino también... su lucha personal... y su libertad sexual. To want you. To want you. Aunque no fue fácil... ella logró las dos cosas vivir de lo que más le gustaba escribir y pasar el resto de su vida con la mujer a la que amó desde el primer momento pero claro antes tuvo que luchar mucho y demostrar que era una buena escritora tanto que ganó el prestigioso premio Pulitzer en 1923 cualquier gran cuento o novela debe contener la fuerza de una docena de historias previas bastante buenas que han quedado en el camino such un escritor a lo largo de su vida y experiencia literaria va puliendo su estilo evoluciona, aprende y a veces, solo a veces consigue una obra maestra solo unos pocos escritores logran escribir más de una obra maestra y Willa fue uno de ellos ...por eso está considerada... ...una de las mejores narradoras norteamericanas... ...tanto que Truman Capote la considera... ...una de sus maestras. Los principales temas y argumentos... ...que Gula detalla y disecciona... ...en sus relatos y novelas... ...son los pioneros... ...a los que conocía muy bien... ...cuenta su coraje para adaptarse... ...a las tierras del nuevo mundo... Pero otro es la pérdida, pérdida de seres queridos, de sueños juveniles, pérdida de la vida pasada. O la confrontación entre campo y ciudad, la mentalidad de unos ciudadanos y otros, esas costumbres, la hipocresía. En el campo si uno tiene un vecino miserable podías alejarte de sus tierras y obligarle a él a que no pisara las tuyas pero en la ciudad toda la hocenidad, la miseria y la brutalidad de tus vecinos formaban parte de tu vida y no puedes quitarte los de encima Come on, you young rebels, and list while I Will había nacido en Black Creek Valley cerca de Winchester en 1873 en el estado de Virginia y se trasladó junto a su familia cuando tenía nueve años a las tierras hostiles de Nebraska la familia Carter era de origen alsaciano y galés y al igual que ellos cientos de inmigrantes venidos del norte y centro de Europa se fueron asentando en los diferentes estados norteños de América La adaptación al medio natural era muy dura... ...pero mucho más hostil... ...eran los migrantes primigenios... ...aquellos que ya habían tenido hijos nacidos en Norteamérica... ...y que recibían de muy mala gana... ...a los nuevos migrantes que llegaban con ansias de prosperar. Las condiciones de vida para una mujer en aquella época... ...eran muy difíciles... ...por ejemplo... ...el acceso a la universidad estaba vetado para las féminas... Y Willa buscó una solución muy imaginativa. Al igual que pasó en España con Concepción Arenal, Willa tuvo que disfrazarse de hombre para asistir a las clases y así poder matricularse en la Universidad de Nebraska con el nombre de William Carter. Dream when you're... En 1896 se, trasla, se trasladó a Pittsburgh... ...trabajando por primera vez como periodista... ...en la revista femenina Home Monlife. También escribió críticas teatrales... ...literarias, cinematográficas... ...artículos inmisericordes... ...que firmaba como Willy o el Doctor Will. Su personalidad era tan arrolladora... Que right. brillaba con luz air, you find your share of memory. Colaboró en otros diarios hasta que se vio preparada para escribir su primer trabajo literario. Tenía 36 años y una influencia muy grande de su escritor favorito, Henry James. Y así, en 1905, publicó su primera colección de relatos, El duende en el jardín, género que dominaba la perfección, mientras siguió trabajando de periodista en el diario Macro Magazine en Nueva York. Y allí, en la ciudad de los rascacielos, conoció al amor de su vida ella se llamaba Ed Lewis y desde el preciso instante en el que se declaró nunca más se separaron por supuesto intentaron guardar las apariencias en la medida de lo posible haciendo ver que eran dos amigas solteras que convivían juntas no querían llamar la atención y que la sociedad neoyorquina se fijara en ellas más de lo estrictamente necesario vio que tenía dinero suficiente para dedicarse exclusivamente a escribir abandonó el periodismo y comenzó a narrar novelas para ella el arte el arte era una válvula de escape necesaria para lograr la ansiada libertad la independencia y en su caso ese arte era la escritura escribir para ella era lo que más le gustaba lo que más le hacía sentirse realizada como persona. En muchos de los personajes de sus relatos y novelas también usó el arte como motivación o excusa perfecta en la consecución de sus sueños. Willa escribió su primera novela en 1912, pero no sería hasta un año después cuando alcanzaría el éxito con uno de los temas que más dominaba. Esta obra se titulaba Pioneros. En Pioneros habría una trilogía que la haría famosa. La segunda novela sería El canto de la Londra y la tercera Mi Antonia en 1918. Esta última novela está considerada por los críticos su mejor y más valorada novela, su mejor y más valorada obra por lograr describir el retrato de una mujer y su lucha por crear una tierra nueva. Con mi Antonia ponía fin a su trilogía de La Pradera. Lo que más destacaron los lectores y críticos literarios de la trilogía era la capacidad innata de la autora de transmitir grandes historias con un lenguaje muy común, contando los asuntos humanos de la gente. Un lenguaje donde destacaba la nobleza de los oriundos de las paderas, personas generosas, solidarias, que premian el esfuerzo y respetan la naturaleza salvaje. Lo que no se podía imaginar Willa es que en 1923 ganaría el prestigioso premio Pulitzer con una novela ambientada en la Primera Guerra Mundial. El protagonista, en este caso, era un joven, un joven muy noble y sencillo que a pesar de querer huir de su pueblo para poder estudiar, se vio obligado a trabajar en una de las ranjas de su padre y así sacar a su familia adelante. Este argumento nos recuerda un poco a la película Que Bellos Vivir, Sí, la de James Stewart, bueno, pues a diferencia de aquella película Que al final James Stewart no logra salir de ese pueblo El protagonista de uno de los nuestros Sí lo consigue al alistarse en el ejército para combatir a los alemanes Y eso le permite entrar en otra realidad muy alejada del provincianismo Teniendo que enfrentarse a grandes retos como el de la propia muerte Willa no escatima detalles del terrible mundo de la guerra narrando con piedad y maestría la cruel verdad y su condición de mujer luchadora en un mundo de hombres la convierte en una pionera de los derechos de la mujer siempre mostrando algún personaje femenino que se revela contra la hipócrita sociedad veía que la gente de ciudad pues estaba más preocupada en sus éxitos de negocio a cualquier precio aunque las personas tuviesen que sacrificar sus sueños convirtiéndose en personas frustradas en vez de empoderar los valores auténticos del ser humano su lema el que defendía el que hace que las personas sean especiales es la libertad lo arregla todo y a veces el precio de aquella libertad es muy alto Pero claro, si no lo intentas, siempre serás una persona infeliz. Willa Cater supo en poner en práctica todo, absolutamente todo lo que contaba en sus narraciones. Dicen que un buen escritor es aquel que saca de sus entrañas sus miedos sus sueños sus ideas las visiones sus sueños más anhelados y mágicos pensamientos si un escritor logra desnudarse en su interior termina siendo único para el lector porque percibe que la historia que le están contando es una historia real y Carter logró escribir sin complejos y de forma muy personal muchos aspectos de su vida trasladándolo a sus personajes en 1940 bastante deprimida por la posible intervención de los Estados Unidos en la segunda guerra mundial publicó su última novela el título Sapira y la joven esclava Era una novela considerada pues su testamento literario para los críticos donde vuelve a su infancia en Nebraska el territorio que marcó tanto su personalidad y que los críticos afirman que esta novela es la más amarga y oscura de esta narradora norteamericana. Willa falleció en 1947 y dejó como última voluntad que se destruyera su correspondencia y que se pusiera una frase muy importante extraída de su obra mi Antonia en su epitafio. Esto es la felicidad, disolverse en algo completo y grande. Este fue el epitafio que quiso dejar. Agradeceri a mis compañeros Ana Rodríguez y David Robles su colaboración y deciros que si tenéis la oportunidad intentar leer alguna de las novelas de huila Kerter porque de verdad que nos no va a dejar indiferentes Y fue una mujer muy personal, muy importante, una gran narradora y que gracias a ella pudimos conocer muchísimas cosas de esos primigenios pioneros que llegaron a Norteamérica y que luego dejaron esa idiosincrasia tan importante. Una mujer con una personalidad suficiente para no tener complejos en una sociedad tan masculina. All only hurt you if you let me Call me friend, but keep me closer Call me back And I'll call you when the party's open Quiet and I'm coming home and I'm running. La rosa de los vientos en Onda Cero. Fronteras del futuro. Un futuro en el que no habrá Jasons. Los Jasons Fais.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 se los han cepillado de hecho bueno la historia <risa> es, comienza no pillado, es no con es, no para es intención, ¿No? Bueno, pasa la, por la piedra la cuestión es por ejemplo su, su estreno más conocido los informes se supone que son secretos que, <risa> que son privados de Jason Five, claro. <risa> bueno <risa> luego luego tengo <risa> una de mis preguntitas bueno, si su, ¿de dónde sale el nombre de Jason? <risa> sí. ¿No? bueno pues <risa> investigaremos investigaremos ah, bueno lo la, otra cu va, la cuestión es que se estrenaron se estrenaron se estrenaron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 como puede haber claro, asesores de eh, aquí en España de ministerios de tal uh -huh. bueno, Sí, como en las pentagono. películas, bueno, cuando hay cualquier conflicto. No, y, y, y cogen y, y directamente y entonces, preguntan a ese especialista. Exactamente. Eh, lo que ocurre que eh, aquí, a lo largo señor, de todos, Jason, todos estos años, esta asesoría científica ha tenido, pues como hemos dicho, estas partes buenas, estas partes malas. Entre las partes buenas que han tenido, bueno, pues eh, lo tengo por aquí. Eh, a ver, a ver si.